En cuanto a la resolución, no tiene carácter normativo. No es una orden, es una resolución dando publicidad a un informe de unos expertos y no tiene fuerza de obligar y, por tanto, es voluntaria su aceptación. No se ha dado instrucciones a ningún maestro para que la utilice. Buenas noches, Barnadas y Barnaos. tornas a escuchar tierra de Vernos radio un domingo más en los 101.8 FM Ascuitas Radio Topo la voz de que no entienden y aunque en te enterarás de que de verdad te importa <risa> Tierra de barrenal Radio, ya lo sabes, Hielo, programa blog, do mismo nombre, aunque leo más de 10 años dando mal en Aragonés. Y tenemos por debán más de dos horas de radio en Aragonés, que se emite todos los domingos, vende las nueve. Puedes contactar con yo a través de blog, de Facebook, de Twitter, de Instagram, YouTube, Flickr, Evox y ahora también en Telegram. Continuamos y saplando rete Barrenau. Si te has perdido el programa, ya sabes que puedes basarte los de lo blog, de iBox, o de la web de radiotopo, radiotopo.org, aunque también trobarás toda la resta de programas buenísimos que hacemos en esta santa casa. Y para hacer estas cosas posibles, ya sabes que puedes donar perricas por iBox un mercártelo fanzine por dos euros no más, dos euros y medio, en la Asociación Cultural Nogara, en la Plaza Aso de Zaragoza. Y recuerda que si ya es farta de cuñaos. ¡Ascuita tierra de Barrenaus. Ué, como siempre, tenemos en entrevistas secciones fateras y toda mena de cosas para darte la tuya dosis de Radio Aragones. Pero antes de empezar con la primer convidada, que ya podéis sentir la suya voz, te vais a dar con una canción para ir ambientando todos. Son los es La Monkey Band y este tema Mil Palabras que pertenéis a lo suyo disco Súbelo. Este no, que son los Doña Collective lógicamente, pero los Monkey Van vienen ahora mismo con este mil palabras que espero que te os falla muy hoy. y desde aquí pro que sea un saludito para Miguel y Adrián y para toda la resta de de la banda de esta Monkey Van. Oh, oh, oh, oh, I don't know if I'll de en Nogara. Tres niveles, diferentes horarios a elegir. Socialízate en aragones. Bifaras, conciertos, charradas, talleres, viajes. Tómate un curso de actividad en la nuestra luenga. Tengo vivir Infórmate en www.nogara-religada.org 976 390708. Róbanos en Facebook y Twitter. Más de 25 años prevando de hacer posible vivir en aragones. riverale tin tin tin qué tal arale muy bien bueno una no hay una no hay más torna por fin arale con las suyas movidicas de la naturaleza, ya vinies en el primer programa, ¿no?, de la temporada. Sí, a charrar do lupo. A charrar do lupo, exactamente, y, y bueno, pues, güey, tenemos nuestro animal. Bueno, ya que de animales va la cosa, ya la, la temporada de esto, oye, como las setas. <risa> Hombre, pues mira, ha venido un tiempo de set, bueno, de fungos, que, que casi no vi nada, ¿no?, pero que se suposa que habría de avenir. Se suposa, se suposa. Bueno ¿de qué, de qué animal nos vas a charlar güey. De un animal mítico Tarragón y y bueno llevo lle dos dos alace de, de turismo nitorótico en Aragón y llevo culpable de que de que vengan miles de personas a a Villelas, que son las grudas. Miles. Miles. En cara a que no se tenga el aire bien contabilizado, que soye una Una pleitina que tenemos siempre con el tema de dos patronatos de turismo, turismo de ADHA, turismos comarcales, bueno en, en Chiloca, dar que sí que, que sí que lo tienen lo tienen claro, pero pero Viachen que en cara no se ha enterado. Vaya vaya. Bueno, pues vamos a principiar por, por la empecipiadura, que yo creo que lo, lo he puesto. ¿Qué lle una gruda? Para la chen que no, que no sabe diferencia de una paloma, de un pollo, de un pato, de un cóndor, ¿qué lle hizo de una gruda? Bueno, yo sentí una vegada charrar de las de avestruces, cuando charraban las grudas. Así no es que, bueno, lleve pues hizo pues, pues igual que la chen que confunde un papirro y con un colibrí, Bueno aquí no tenemos avestruces, lo que tenemos son grudas de un un au muy gran, o sea no tan gran como, no tan como las avestruces, pero mide, pueden plegar a medir de altura, un metro doscientos, alto baiso y tiene de, de punta a punta del ala dos metros, o sea lle un bicho muy potente va más que más por el suelo, bueno se le ve y Tavillelas de, de cerca, digamos eh, Calvillelas de en de, de, de o suelo Pero bueno, el espectáculo no, no es de de así Pero bueno, pues encharraremos Bueno, pues hay un animal como muy emblemático Porque ya muy gran Ya muy polio Bueno, lo de los animales que sean polios o fieros Pues bueno, ya está a gustos, ¿no? Pero yo verdad que hay como un agua muy esbelta y gris y perdón, tiene un pico muy largo Y un agu digamos, zancuda Porque, porque claro, vive en el agua Vive, vive en la agua, no Sin cosa duerme en el agua. Así no es que amenista tener o cuerpo hisudo, porque si no se pierden unos resfriados del carajo. Así no es que, que yo unao pues, con las patas muy largas o pico muy largo, porque lo que me hincha, más que más, cereales, eh, las semillas de los cereales cuando, cuando, los, cuando los agricultores las chitan por tierra. Y, y bueno, y, y, y fan servir o pico, un pico muy, muy largo y muy duro y muy puntiagudo, muy punchudo, está férforos en o suelo. Y, y mincharse a, a semillas Y es grisa, como decía. Tiene una cola como muy característica Y como y una cola como la tiene como Talto ta, ta, ta Pero como que le calle Y es como un plumero un poco pocho de, Cuando se les veía de Luens Y es como curioso, ¿no? Porque París, pues como como si estás en muchas plumas de estas de sombreros De señoras de la aristocracia De las que van a oír los caballos Así no es, bueno, y, es como, y es como, pues eso Muy característico Y, y Belunas tienen otro suelo, un poco de rollo. Bien pincha, bien pincha, ¿no? Muchos colorines, una U gran. Muy y. Pincha. Y qué bueno que en, que en estos días son veniendo Taragón, o son siempre aquí, o, o, o cómo, cómo va esto, cómo, cómo, cuán podemos ver las, las grudas. Bueno, pues las las grudas, eh, tenemos la suerte de que pasan por Aragón, que lleva una cosa que no lle esto es lo de siempre, no como aquí siempre han estado, que tampoco no han estado siempre, pero como tenemos una memoria un poco chicota, sí. Pero bueno, que la chen años, las tiendas no las sí. ville como normales y somos un lugar único en, en Europa para poder villelas en el estado en que las villemos nosotras. Porque tenemos la suerte de vivir en vivimos, que somos justo pues como en el medio de Pirineo, por decirlo de Bella de Bella Traza. Y bueno, en las dudas lo que fan es que son aus que crían en el norte de Europa. Tampoco no siempre no ha estado asinas, pero ahora eh, crían en el norte de Europa y pasan el invierno en ...o suroeste de la península... ...en la zona más que más de Extremadura... ...allora lo que fan de, de cruzar... Eh, ...bueno, ahora en esta en esta época... ...lo que fan de pasar... ...la Muga eh, de los Pirineos... ...la pasan por el Pirineo Navarro... ...allora en estos en estos tiempos... ...en que son vaisando, digamos... ...como viene el invierno... ...ellas lo que fan ya ir a así las que pasan por el Pirineo Navarro... ...y por eso hay ahora que las villemos pasar... ...por ejemplo por el Moncayo... ...que de Tornada... De Tornado a las Gudas pasan por Omello Pirineo, más que más, bueno, esto ye, que ya... Pro, pro que sí que ya a izar, ¿vale? A la fin son ánimas que tienen alas y pasan, pero bueno, que sí que las rutas más comunes son Agora, ta, ta octubre, noviembre y diciembre, pasan por Pirineo Navarro, Moncayo y Fan... Fan Mayata en Gallo Canta, que ye, Bueno, en Gallo Canta más que más, ¿eh? esto también ya a hecho y pues en Charramos, ¿no? Dos puestos, aunque, aunque las podemos pillar Bueno, llega mm. Gallo Canta ye como puesto emblemático, pero por suerte en Aragón tenemos otros puestos no voy a decir millos, pero sí que tan buenos y puede estar que menos masificados que Gallo Canta, pero bueno, cada uno tiene la suya la suya macha. Bueno, pues eso, ahora de bajada Taosur, sur pasan por el Pirineo Navarro, Moncayo, Gallo Canta y de tornada pasan por Gallo Canta y por el medio de Pirineo pasan por el corredor de Galligo. Por eso en enero, marzo vi un espectáculo también muy curioso cuando se les ve prevar de pasar por en los Picos, pues casi más altos de Pirineo, porque pasar por el corredor de Galligo pues pues bueno, pues lleve un Pirineo furo. sí bueno pues ya ya ya lo comentabas, ¿no? en ya al tubas o ya has dicho el puesto eh, pues eso pues moncayo, Pirineus, Gallo Cantano, que es lo, lo más típico y eso podemos verlas pues por lo que digo ¿no? desde de octubre dica de marzo bueno cuando cuando vienen cuando vais a ta, ta Extremadura ta, entendernos, eh, lo que fan pues si lo principian a, a pasar como a finales de octubre bueno más que más noviembre de acá, la mitad de, de aviento Por eso, cuando sintas este, este programa, sin que ahora no he sido a villerlas, cal que pillé zamochila, los prismáticos, y marché tal ta cual siquiera dos puestos. Ta esta época y me gallo canta, y ahora todos os explico por qué. Ni pues de tornada, cuando tornan, ta, se pueden pillar desde eh, febrero, dica. sin que dende. sí, dende. dende mitad de febrero, dica marzo. Bueno, esto también pende del clima del año, pero bueno, al todo va eso, Estos son los meses fuertes, noviembre y febrero, hasta que nos, entende, nos entendamos. Eh, y en Iseinte, eh, pues eso lo que lo que fan como ye y Ye pasar por por O también llegué, había un puesto muy bueno que llevo en mesa, que lleve un, aquí no lo conozca, un lugarón que había, digamos, si fuimos un triángulo entre, a ver cómo lo digo, entre Ayerbe, Huesca y Almudévar. vale si metemos como en Huesca este vértice de triángulo vértice de alto pues si trazamos una línea diagonal desde bueno a Huesca nos la podemos saltar también desde de Ayerbe Uy, no, no, no, no, no, que no que nos bueno ye, que, esto ya era para decir que yo muy amante de, de Huesca capital y como en medio de camino entre Ayerbe y, y Almudévar que yo un puesto muy pincho también y bueno, también se pueden y huéscalle muy pincho, ¿eh? Sí, muy pincho y estos <risa> ascuitantes se pueden villar también en las saladas de Alcañiz por ejemplo, nos suelemos de Teruel eh, se les villar también en, en las saladas de Alcañiz en atrás lagunas más más chicotas y eso como tabillarlas eh, posarse, digamos como tabillarlas durmiendo y plegando que lo más espectacular de, de las grudas pero también ye muy interesante como decía poder puñar toda la zona de pues de Sallén y toda esta esta zona, o Riglos, tampoco no calpullarse más alto, también el espectáculo que, que pasa en febrero, porque claro, pensemos que las grudas, claro, febrero, vale, a ellas, ya a principios de calor, pero en ahora no había un horache guaire bueno, pues lo que Fange como muy curioso... Eh, van de, de pasar por el corredor de gallego como decía, siempre vuelan en formación de triángulo, que es la típica formación que, que veíamos en las anátidas, por ejemplo, en los patos bueno, pues vuelan igual y, y pasan por el corredor de gallego puyando todo a Pirineo y la primera, la que va en esa formación de, de triángulo, la primera lo que falle mirase como el horache por alto. y las otras pues, por porque que sí la la, la vamos la, la la siguen sin sin mirar más más allá allá ahora pues la primera como la que manda y se mira se mira cómo y la cosa todo esto mientras vuela por lo que sí y, de, y se les puede villar como si la primera villa que la cosa no llegó a aire bien como da la vuelta y torna ta ta fermallata otra no hay porque no, porque no, no tienen las condiciones para pasar y son riglos por ejemplo se ve muy bien ¿no? que, que van como van pasando y, y de bote y yo dan la vuelta y tornan pero el espectáculo más bestiante ante más nosotros tenemos la suerte de vivir una una vegada y chusto chusto en la zona de en la zona de Sayen como son los picos más altos pues muchas vegadas eh, hasta ya no había tantas lagunas tan fermallata así es que en riglos por ejemplo tienen la sotonera o canto que lle, la zona de Monmesa que decía antes, ahí ahora pues bueno si no lo tienen guay claro dan la vuelta y farma ya ha pero cuando pegan ya allén, pues hosti, pues pensase si si tornan y un poco embolicado así no es que son como dando vueltas Astío a canto de los picos mirándose si si cruzan la muga o no la cruzan y se puede formar así como un revuelo de grudas que plegan atrás que son dando vueltas eh, mirándose bueno todas pro que sí chilando con ese con ese chilo tan característico una, de las una pero... grudas y sigue sí, <risa> de, de un espectáculo muy muy muy brutal pero pero bueno lo lo chulo o por lo que yo con Aragón y más que más gallo canta y por cuan van a, a dormir o cuan se despiertan Porque, bueno, lo que lo que fan y ellas, como decía pues duermen en el agua. No por una cuestión de, de alimento, por ejemplo, como fan los patos, que decía antes. Sino porque, ye, bueno, todos hemos visto solo en casa. Y si no la has visto, ya que son muy jóvenes. Fan muchos años <risa> o, o, o que tienen muy buen gusto porque hay una mierda. Sí, pero bueno, ¿para <risa> qué la has visto? Bueno. Sí, sí, claro. Cosa. Bueno, eh, o, o atrás película. Lo que fan las dudas es meter trampas a los zorros y a otros animales que les pueden hacer la tana. ellas lo que fanje dormir en un puesto aunque el animal que pueda de faiga ruido. Así así no es que lo que fanje dormir en el agua si si ve si ve el, si ve el animal quiere de pues pues a, pues a minchárselas. o a, pues a, bueno en, en el caso de dragón no roba huevos porque aquí la gruda no cría pero bueno pues siempre a escuchar en el chaf chaf chaf chaf Y eso, eso le esfera, pues pues eso, por estar a la tisba, ¿no? Y una alarma, y no más por eso, por lo que amenistan agua, no amenistan por otra, por otra cosa más. O sea, y una traza a de defenderse de, de los suyos depredados. Así es que, bueno, lo chulo... Que que, sí. Lo chulo, y he villelas de entrar en Gallocanta Canta que está aquí no las haya visto, por favor. O sea, y un pecado mortal vivir en Aragón. <risa> y, y no a ver ut, a gallo canta no más por las no, no más por las rudas eh, que gallo canta en sí tiene muchos encantos pero ese espectáculo de las rudas plegando en la, al atardecer y al amanecer en, en la laguna al amanecer salen y en, la, en el atardecer y tornan y bueno y las cosas más maravillosas que he visto yo en a mi vida bueno y, y ya lo, lo decías antes lo principio vas a comentar una miqueta no y que yo un animal que fa un estrapalucio que pa qué que anti más pues lo que decían ¿no? otros eh, otros musón sobre todo atrasados pues son de de Malviller porque se se amagan mucho u, u tal, pero esto entre que son grands, que van en embols muy muy numerosos, ¿no? que sí, que viene sí, sí. a rienda de de en cada en cada embol. Y, y que pues pues tiene tienen también fan y se y se estrapalucio no y se, y se chilo que, que se siente que, que y son muchas vegas las yo sentiendo no pero no las villas no sí soy y soy curioso muchas vegas las por el campo mesmo si yo en, en Ayocanta o en cualquiera de estos puestos que querido como como monmesa o las alas de Alcañí y principias a cuitalas y yo como an an an an an y, y ya pues y soy a la fin a la fin se les vije para y ser La eh, verdad, y que eso también, dio un, una traza pues, de fer, como cohesionado Lembol, ¿no? Ta, ta que vayan todas juntas. Y después pues, también, cuando se fa de nois, muchas vegadas, eh, se quedan se entretienen tanto minchando. Porque lo que fan en gallo canta, fan como dos cosas. Son los puestos, istos, vamos a decir, los puestos de descanso, ta que no, ta que no se me carrañe la chena, que, te, que tiene grudas y que no sea gallo canta. Lo que fan ye bien lo, lo fan servir, como ta, como mayata, pues decía ¿no? Ta, ta descansase. Puede, puede estar que a lo maitín venien ya salgan y contienen viaje o puede estar que se queden berdillas pues descansándose o si son a gusto pues se quedan perastilla y ahora lo que fa mientras odilla y a ir a, a minchar a los campos de cereal de, de, de alrededor de, de las lagunas. Y pues pasa, pues que como nos pasa a muchas, ¿no? Pues que no miran los reloj y botebole afecto de noiz, ya no se velle cosa y no saben ni Ángel Agua ni más no tienen muy buena vista. Se cree, L ¿eh? La estarranocrápula. No, no crápula Se cree que tampoco no son aos que veigan muy, muy bien. Así no es que hice, hice chilo tan tan característico, Jetta contestase. Cuando ellas van volando y sienten, o sea, ellas van como como preguntando, ¿no? Ansoz, ansoz, ansoz, ansoz, ansoz. y las que ya son abaiso, las que ya son en un puesto seguro en el agua las que ya son pues con esas trampas que decíamos sonoras no los depredados pues les, les responden desde el suelo le dicen vaisate aquí que aquí había un hostal fantástico aunque puedes aunque puedes y no con unos atrás sí, qué apañadicas yo, yo son esta, muy estas cosas y, y yo no sé si pues eso pues decimos que vino a muitas y tal pero no sé si también porque muitas vegadas pues creyemos que son muitas y tal pero pues, ta, también veíamos muchos waitres ¿no? y, y una especie en peligro. ¿Las grudas tienen el peligro ahora que con carar o lo tienen todo apañado con, con estas cosas que se fan ellas? Bueno, cuando decimos muy tarde, decimos que por Aragón pasan cada cada tornada y cada ida, digamos, eh, pasan 70.000 grudas. En ese mes que todos decía, mes, mes y medio, pasan 70.000 grudas. De esas 70.000 grudas, 10.000 se calcula Eh, que se quedan mientras todo el invierno. O sea, había lunas que bueno, pues que si la calor de semadouro ayer muy bien, pero dicen, "Oye, pues pues igual ya me quedo en gallo canta, ¿no? Mientras todo el invierno y cuando cuan vengan las mías compañeras en febrero, pues ya me uniré ya me uniré ya me uniré al al bando. Y y, y que no me acuerdo qué me das pregunta. Venga, muy bien. Pues yo tampoco. Mete la chuleta. cabeza, Ah, sí, los peligros, los peligros, claro, oye, de que las... si, si, nos, si me quitas la chuleta, pues claro. <risa> los peligros, bueno, eh, las gudas son catalogadas en el caso de en el caso de de España son catalogadas en el catálogo nacional de especies amenazadas como especies de interés especial. Eso quiere decir que no son extintas, pero que sí que cal para ne cuenta un poquéz y cuidarlas, ¿no? Y sí que por desgracia, es porque en, en la legislación española había como varios catálogos distos, como el corte inglés, ¿no? y eh, Había un libro que tiene un título muy muy fiero que se dice Libro rollo das aus de España. Y desgraciadamente eh, tienen un capítulo especial porque se les considera extintas como reproductoras. Porque había un día, fa no guaire, fue un siglo. La gruda se reproducía también en, en la península. Y mm. eso, eso sí que debe de estar un espectáculo bestial, porque tienen un, un baile nucial que llegue de, bueno, deplorar <risa> de deplorar de emocionar. Y ahora mismo, pues eso aquí no lo, aquí, bueno, en la península, o si es que acerca, porque ya eso lo fan en, en el norte, hoy en, en el norte es incluso hacia en la es zona de, ya. en la zona de, no, del revés, ah. lo fan en la zona de Extremadura, Pues no, no... Uy, no, sí, sin sí, cusa en Escandinavia. Y que le hubo un lío yo con las migraciones de las grudas. Eh, ¿eh? Pues bueno, que no podemos villerlo. Pero antes más, no fue a Guaire, pues se pues van lo mismo en la zona de las maismas de Guadalquivir, en la zona de Palencia o en la Janda, que lleva un humedal muy pincho de, de Cariz. Y ahora, pues ya, pues por desgracia, eso ya no, no podemos villerlo. Y bueno, pues eh, ya lo comentábamos nomás en, en, en principio a, a charrar de, de las grudas. que sí que había una, una chiqueta economía de, o chiqueta, o igual no, no, no pasa tanto, ¿no? Eh, economía de turismo hornito lo chico, ¿no? Vía be, be el bella fiesta, be el festival, que, que, que todo hizo que se organiza alrededor de la gruda, que además, pues, y curioso, ¿no? porque no había guaires, animales que, especies, digo eh, especies solas, que, que hizo que, que, que, que faigan fiestas alrededor de, de ellas, ¿no? Bueno, esto y el empeño de una ché muy maja de, de la zona de Gallo Canta que cuán bellas que la tuya comarca se muere que no puedes vivir así y ves veas que tienes a tuyo canto una cosa tan magnífica y, y repolida como esta, pues haz pues lo posible a darlas a conocer, porque esto ya lo charrábamos ¿no? al principio de, de la sección que a la fin resulta que, que había, por ejemplo, en la, en la zona de Huesca, vía mucho más turismo extranjero en Monmesa que en Aramón por ejemplo mm, al mirarse también cuántos Atiende. cuántos dineros invierten en Aramón y cuántos dineros invierten en el turismo mitológico y más que más en el tema de la gruda que bueno que junto con la Londra Ricoti y y, y, Oclus y Huesos Son las tres aus como que la chen viene a Villelas mmm, a kilómetros y kilómetros. O sea, eh, en gallo canta, en Monmesa, en Asalas de Acáñez, en cualquier otra laguna, aunque, aunque sean las rudas. Villera holandeses, alemanes, angleses, irlandeses. Bueno, toda esta chen del norte, norte de Europa que viene a Villelas. Así es que, que, bueno, chiquita economía, pues ya digo, no ya aramón. Pero también que al mirarse, ¿no?, pues eso, cuánto se invierte en, en un tipo de, de turismo, por ejemplo, cuánto se invierte en Goya y cuánto se invierte en la Londra Ricotí, que son en el mismo puesto, ¿no?, ...pues Tadines Invertius... ...y Chenque y Navillelas... lleva un negocio redondo... ...porque la inversión... ...más que más de las administraciones... ...y cuasi nulo... nomás eh, conservan... Los, ...los centros de interpretación... ...y si es que son abiertos ...mientras todo el año... ...o sea ya estamos se hablando... ...de empleo precario y todo eso... ...y bueno y a la fin... ...pues esto ya lo de siempre... ...a la fin son los pequeños negocios locales ...de que se empeña... ...en vivir en el suyo puesto... ...y, y, y sacarle partido a esa, a esa riqueza... ...a ese patrimonio natural... pues tenemos dende por ejemplo emblemático ye el albergue de Gallo Canta Ayucan que lo lleva desde Asti pues Javier con todo lo suyo amor por por el espacio, por la gruda y por la resta de d'animals que venen en Gallo Canta También vi pues como he a los centros de interpretación con millos o pios condiciones laborales, pero Asti son que vi en la zona de Gallo Canta Binados, uno en bello y atraen el propio Gallo Canta, en la zona de Montmesa vi vi una también en Montmesa y se pagau por o Concello de Montmesa. Que, que en peor que si es que ha gobierno de Aragón, yo haciendo cosa por ese, por ese puesto, y pues, también vi alrededor pues un fiscal de restaurants, hostas, mencineras de acierto de tubas por Gallo Canta, por ejemplo, uno de los restaurantes más famosos de la zona de, de Gallo Canta, se dice Las Grudas. Eh, y es verdad que no mueve guayres dinés, pero cuando hemos charlando de comarcas tan tan empobrecidas como eh, Campo de Siloca, que hay una comarca como muy dura, con una climatología muy muy difícil y que llegue muy embolicado pues sobrevivir en, en esos puestos pues pues sí que sí que son uno o dos pilas fundamentales de la economía de la comarca muy estacional pero bueno Aramón también ya estoy sometiendo dinero sin natural y, y con muy menos impacto hombre de, bueno de to, de toda mena por, la, por ahora porque casi cero exactamente Y bueno, para para este este espectáculo, para a las a las grudas, esas plegadas, esas salidas de de la laguna de Gallo Canto, de Monmés, o de, o de las saladas de Alcañiz, o todo esto, eh, que, que hemos de no, ya has dado pues el el puesto, aunque podemos dormir y que reco que nos recomiendas como cal como cal ir ta estos puestos. Puede ir cualquier persona que no conozca, de que no sepa de Aus, en fin, cuéntanos una amiguita Puede, sí, que me he de primeras a charlar así nada, porque este tema me emociona mucho y vamos a hacer como una recopilación. Bueno, puesto está biller Grudas en Aragón. Si las queréis viller en, en los campos, digamos, eh, pues eso, mientras odilla, digamos que las grudas se pueden viller mientras odilla, minchando en, en los campos de cereal alrededor de, de estos puestos que decíamos, de estas láminas de agua... hoy en las plegadas y, y salidas de de y de o sea de Amaneseda de de a, a la amanecer a, y la y al y bueno eh mientras Odilla, por ejemplo, hoy hay muy bueno Monmesa pero hay muy bueno Monmesa en febrero. O sea, nosotros bueno, si más, si más cuida Si me escuchan en Monmesa igual me, me cuelgan también, pero es verdad, a ver, en Monmesa había grudas, pues lo mismo que en Gallo canta, ¿no? Pero o fuerte, fuerte en Monmesa y en la época de febrero, cuando, porque como decíamos, como venir, vienen por Pirineo Navarro, sí que había más cantidad en, en la Tornada, ¿no?, ta los puestos de invierno que se les dice, ta los cuarteles de invierno, o sea que está febrero, marzo, y mi llor, también en el campo, y se ta Monmesa. Si sí, lo que, que de Yeviller la cómo entran y cómo salen, que ya el espectáculo bestial, Taiso no había mejor puesto siento entomotismo que Gallo Canta, porque vienen como muy encaisonadas y, y bueno y vienen todas chuntas, todas de vez, habían puesto muy bueno en Gallo Canta, además de muy fácil de plegar, que lleva la ermita, la ermita que viene en Gallo Canta, no más bien a una, bueno... sin cosa, ni más, ¿no? Pero bueno, y la ermita se dice la, la ermita la, la ermita de virchen del Buen Acuerdo, pero bueno, hasta que la chen lo entienda, y la ermita de las cuerdas, vale, que hay uno dos lugares que que via, que había alrededor de, de la laguna. Así nas que tanto al amanecer como a la tarde, como como cuando oscurece, lo mejor es ir a esta ermita. Simple man, si tienes un catalejo o un telescopio, pues mejor que mejor, pero no más con unos prismáticos y mismo con los tuyos huellos, porque las vas a villar pasándote por, por encima de otro suelo. Una recomendación muy importante, por favor, cuando vamos a mirarnos aus y más en espacios como Gallocanta que es un espacio proteisivo, y vamos a hacer caso de las señales. O sea, en Gallocanta no se puede pasar de un cierto límite, o sea, no, no, se puede, no podemos plegar a la lámina de agua, cuando, cuando viene que Gallo Canta sabemos que muchas veces... Je, y su de todo, Pero ya que no puedes, no, no, no puedes plegar y, y tocar las grudas, por ejemplo que eso, En cara de Mesa, por ejemplo, no son guaire, no hay un espacio guaire guayre las La sotonera y ahora sí que te puedes acercar más Y eso también lleva una fallena, pues porque a la fin las espantas Y, y eso va en contra del bienestar de la U Porque se les estresa de disfrutar la resta de Chen O sea, a la fin, pues que al disar esos espacios ¿no? de, de que el U se sienta cómoda y se le pueda observar Ya digo, que hay una U que mide un metro veinte Así es que, bueno, o sea, que se le puede billar desde, desde muchos puestos, no cal ir a, a tocarle la cola. No entendamos. Así es que hizo, pues, pues bueno, hacer caso de las indicaciones y pasar por donde se puede pasar. Y muy importante, en todos estos puestos, tanto en las saladas como en mesa como en Gallo Canta que al parar cuenta con la seguridad también de la propia persona no solo de las gudas <risa> eh, que al abrigarse muy to, pero muy todo muy, muy, to, no, muy tismo yo de las vegadas que más Fredo he pasado en o sea ya increíble hemos de recordar que Gallo Canta ya en lo que se dice o triángulo fredor, ¿no? o triángulo sí, chelador bueno, eso ya hemos este. dicho que a Canto ya Bello, ¿no? que, sí. que ya es una de las dos lugas más fredos de, de toda sí, la valísula. Sí, y una pasada si no es que, que en otros confites decía ah, no y qué falso bueno y la el atardecer que justo cuando las temperaturas bajan más y es, es parado a parada Eh, mirándote con los prismáticos, pillas mucho, mucho, mucho, mucho fredor y sería una fallena, pues no poder disfrutarlas porque o tuyo cuerpo ya aguanta, o sea, lle, no sé cómo explicarlo, eh, porque llegué muy bestia, que a la fin las yes vayas viendo y no puedes evitar fijarte en el auto o fijarte en buen puesto porque no puedes aguantar del fredor que fa, sinás que mm, ande yo caliente arriba, se la chen, o como se diga en aragonés, es que cual cualquier capa lleve bienvenida. Y creo que sí, parar, pararne, parar, cuenta, muy, ta, muy, ta cuenta con los autos. Antiparty que no se puede pasar por el puesto, es que ha digo que lleve dado. También son terrenos muy arcillosos, los tres puestos son terrenos muy arcillosos y no paramos cuenta y nos podemos fijar con el auto en caminos en los que a la fin nos hagan de sacar con, o con gruda o con tractor. As, con gruda no, con grúa. <risa> o, con, o, o con tractor, Así no es que... Si nos sacan con grúa mal. <risa> Así no es que bueno, ahora que estemos en aviento, que eh, lo que calle... Ir a Millor, yo creo que Millor, tan o Maiti pues mira al atardecer, pero bueno, te da gustos colos, ¿no? Está Gallo Canta, se puede pasar por el centro de interpretación de Bello, por el centro de interpretación de Gallo Canta, por el albergue de Gallo Canta, también tienen información. Fermi entre Sodilla una gambada alrededor de la, de la laguna, hasta poder villerlas mientras minchan en, en los campos, que se vienen a canto de la carretera. Muy importante también, tal la que no tenga experiencia en las AUS. Las autos tal a son son heights, son escondites. Así es que si con el auto plegad al canto de una gruda, no la puerta, no salgad, o sea, <risa> aproveitad que nos no todos son villendo y, y disfrutarlas desde dentro del auto, que muchas vegadas tenemos tantas ganas de, de villerlas que salimos del auto y en que salimos pues pretan a, a volar. Así es que bueno, con el auto se puede ir chinachana, tendo una gambada alrededor de la, de la laguna de alcanta se puede rodear entera y, y viéndolas mientras minchan ir, y, pues a atardecer, pues irte a la ermita Y, y disfrutar del espectáculo que impresionan, como decía. Bueno, y si no quieren ametrinar tanto, vive el nueve, pues que se embalga no dije antes, fanúe en, en el albergue o sí. aunque sea y ya sinas pues también conoce una amiguita la, sí. la redolada y ya se levantan mil luego. La verdad es que había muchos establecimientos que, que son muy baratos porque la comarca no llegó ahí de cara, y tienes establecimientos pues lo mismo pues no pues en el albergue puedes mismo compartir una cámara a tener una cámara hasta dos también en el albergue vía cámara hasta dos y, y si quieres pues un poco más de de no sé cómo decirlo pues de comodidad no pues pues vi a un fiscal de casas rurales de hostals en todos estos pueblos de de la cantonada de Gallocanta y mismo un poquito más lue te puedes ir a Daroca o a, o a a Daroca o a Cariñena, Cariñena. Que también tiene expuestos, pero bueno, están dos lugares. Esto, pues bueno, mi llor, dar o que haya tenido su economía, cariña también, pues si podemos disar Bella Perra, ¿eh? en los lugarones chico de Acuantos de Gallo Canta. Y antimás, y que también la gruda ha tenido como un poco de mala fama, había había una polémica, fue fa, fa, fa años, cuando se protegió toda la redolada, porque los agricultores, pues claro, se queisaban. Primero, de que no se les da ese fe regadíos, que este o cuán se fació la parcelación y todo esto que se metió de moda. Fa, fa dos décadas, no se les hizo fer mm, eh, regadíos porque si no, la laguna se plenaba de agua dulce, se plenaba más de agua bueno, esto, y esto daría tanto el programa, pero bueno no se les hizo fer lo que ellos querían y más yo un animal, como decía se a la suya semillas, así que todo lo que pueda estar plegar en los lugares y fer y convencer a la Chen de que de que hizo ya otra traza de revitalizar la economía de, de la comarca pues, mejor que mejor Pues, pues muy interesante Todo esto de las grudas, yo en Timas, pues pues he tenido la suerte también de, de poder estar, bueno de poder verlas en, en varios puestos, ¿no? Pues tanto en, en Gallo Canta como lo que comentábamos antes en, en el corredor de Galligo, en Moncayo fa un par de, de semanetas, ¿no? Y, y bueno, pues lo, lo recomendamos muchísimo, que es un, un espectáculo De, de buen biller muy Y Antimas, si me dices un zaguera punta Antimas, la, la suerte Que tenemos en Gallo Canta Eh, y que tenemos también a Butardas, por ejemplo. O sea, quiere decir que yo un puesto aunque no, no más tenemos la, la emblemática que llega la gruda, sino que había también aus en peligro de extinción y tan difíciles de huellar, pues eso, como la butarda, como la ricoti, también la tenemos en, en gallo canta, Timas de gangas, ortegas si son estas estas aus esteparias, los alcaravanes, que son los correcaminos de Aragón. <risa> Pues estas a que son tan tan repolidas, tampoco conocidas y así las tenemos todas todas chuntetas, así no es que cara profitar. Sí que es verdad que, que ahora ya el fenómeno de cuando estimo bueno bueno estoy yo en la primera vegada con tú en, en Gallo Cantá quiso que a las gordas tardemos una miqueta viéndolas y tan y mientras estemos viviendo pues una patacada, ¿no? De bueno, Gallo Cantá y que y una no alfaya, o sea había un fascal de rapaces también. Antimas vía Lupos. <risa> bueno, la verdad es que hay una, ya una zona que hay muy poco conocida y que Antimás das Gudas, pues ya digo, que, que tiene otros muitismos encantos que a no más por él, pues, pues merecería la pena de, de Ille. Y Antimás, bueno, que muchas veces nos sublida esto de meternos etiquetas ya la salada más grande de Europa. Así que, bueno, vamos a, a, a, orgulle, a orgullecernos un poco Pues muy orgullosas de, de Gallo Canta, de La Gruda, de, de toda esta riqueza que tenemos en Aragón, que es un país muy chungo para otras cosas, pero mira, pues tenemos todas estas cosas bonitas que podemos disfrutar y que, que can la apreciar esa, esa suerte que tenemos no sé si te queda bella coseta más nada cosa que muchas gracias por convidarme nada más pues muchas gracias a tú y esperemos que tornes con otro con otro bichico con otra cosa de, de la naturaleza lo que lo que sea sí, ver ya ves barruntando el tema pa. bueno que yo tengo carreteta lo que se quiera eh pero que también animamos ¿no, a la chance y a bella oyente de, de tierra de barrenaos que quiera que echaremos de bella cosa pues pro que sí que no pues que que se meta en contacto con el barrenao master y que <risa> no <risa> <¿tú>? <risa> <risa> y que pues eso que nos propuse lo que sea que de segura es que lo sabemos y si no lo sabemos lo investigaremos pero aunque sí muchas gracias oye hay hay participación participación que llelo lo que cal que, si no que, que queremos <risa> demandadnos cosetas y, y eso y que ahora les las aprestará <risa> yo proutingo con con el programa bueno pues pues más gracias y y y nos vemos en radio canta Bueno, pues nos dimos Con un poque de, de Mosiqueta, que íbamos a escuchar Agora Eh, y tornaremos con muchas más cosas en Terra de Barrenados, no te lo pierdas, que, que queda muy tismo, muy tismo, muy tismo y muy bueno. No, todos decíamos ahora ¿no? un rate con Alide Sanz, una cantaire magnífica que canta en occitano y allí de la, de la Val d'Aran y, y que es muy, muy, muy interesante y que yo creo que tiene una carrera perdida bueno plena de que de, de música maravillosa que comparte con nosotros y que comparto ahora con con toda la gente que nos que nos osaz escuchando Ali de y este pirata de montaña y tornamos a escape en Tierra de Barrenaos 101.8 de FM en Radio Topo Joan Etún, brave home de muntanya, avui he viscut jo vida sense luxes. Família humil, i pats a una estetat com a estandarts. He jo abonat, i ho l'antica, i a que sus es flaires de la mar. I sabem pas que li condec, sum que vos pugui dir-te, que de metsolell d'autant, és sós passi la miere en enta la immensitat de la mar grana. Tú esos, tú terror, eres gen. Esti amas un tajo, tú les busas un tajo. Tú esos, tú terror, eres gen. Esti amas un tajo, tú les busas un tajo. Vas de bache, lutaré, cremaé, preneré, vaneré, es ok man. Esos nego, tú la usiré. Soy un pirata. Despirat és no encor. Navegant totes les mers que se m'hi ha carapau, el ramblic de tresorres i els naus, La pastera en els anys de pirata Era el seu en el Bon dia, la breva era El corpres era herba flai-rec Bon dia, la breva era El corpres era herba flai Tu tens os, tu teror, era gent, és dia más nul, es guita de res nul, es gui. Tu tens os, tu teror, era gent, és dia más nul, es guita de res nul, que veig un moment d'arribar a mi a terra descans i autecop passeja. altre cop passejar. que veig un moment d'arribar a mi a terra, noble terra que Tu terror, en argent, estiu mas n'olles, puigada, barren n'olles, puig. Tu te asos, tu terror, en argent, estiu mas n'olles, puigada, barren n'olles, puig. Som que vegin moments d'arribar a mi terra descaus, ja no te cop casella. Som que vegin moment d'arribar a mi terra i compa'n jaue. Y hay pirata que estirando de rey Ya se acerca lo Nadal, esa fiesta de mierda que todas y todos odiamos, y aunque habremos de sufrir esas situaciones absurdas que engarran toda temporada del año consentiríanos. Pero este año no te pillarán con Coritatis, no tornes a esta cena familiar sin calentar ahora puedes entrenarte en la Escape Room, Escape Room. Nadal Para <risa> que los cantos Esquiva con toda elegancia los temas más peligrosos en la nuestra Cambra Cataluña Yihadista feminazi Aprende a esbarrar los temas en ta conversas menos delicadas. Porque Venezuela y no Gabriel financian una secta de comunistas musulmanes que nos furtan el arte de los museos y. Tengo un nuevo móvil. Lo veo es mayor. Para que, luz, no. Para que nunca te caso, no. Sobrevive a las lifaras en la cámara Almax. ¿Cuántas costeas más que es? 12, 15, un pozal. Aguanta como un herói la tortura de los villancicos en la cámara, a Pero, ¿por qué le pediste la música? Entrena los golpes más útiles contra los babosos de Cabo Daño Ey, nena, ¿quieres que empecemos el año chuntos? Pil huevos! En a Ferzap extremo, pascusate los anuncios de chuguetes, perfumes y todas esas cintas horribles de estas calentatas. Follir Nadal, y es muy más fácil ahora con un buen entrenamiento. Con Escape Room Nadal sobrevive a estas entrañables fiestas de mierda. Y Si te apuntas ahora te regalamos un disco con lo mejor de Death Metal para que lo metas en la megafonía de tu tuyo supermercado favorito. De, de esta canción que hemos estado sintiendo de, de Alire Sanz de esta cantante en Occitano Aranesa pues tornamos a Tierra de con un otro tema también muy rural eh, bueno nos ha tocado un programa muy muy natural y en más experimentando una miqueta porque esta parte de, de lo programa que al decir que no la somos grabando en Radio Topo, que la somos grabando en, con el equipo de Nogará, aquí quiero agradecer que nos que nos haya deixado Eh, lo suyo equipo va a poder hacer posible esta, esta parte de los podcast Y así es que bueno, pues ya sí, sí de normal Ya sabéis que, que había muchos electroduendes que me fanatana Y que esto sale pues como sale, pues ahora a saber cómo saldrá Pero bueno, a, a lo que estamos que Tenemos aquí a cuatro convidados que estieron en la zaguera fiesta En la novena, bueno en la zaguera por ahora Fiesta de chopo capecero Y, y que nos van a contar una miqueta la suya experiencia Buen día, Diego Buen día, David Hola, buenas tarde Buen día, Fer Hola, buen día Y buen día, Miguel Hola, buen día Y así, nos, ya tenemos todos los micros probados y ya <risa> funciona todo bien eh, Bueno, pues eso, lo primero, no sé si puede estar que víaiga a bella persona que nos ascuite Y que no sepa guaire bien eh, Que ella hizo de, de ocho poca pecero, ¿no? así es que bueno pues vamos a principiar por eso por, por recontarles una amiguita muy breumen, que ya hizo de, de un chopo cabecero bueno pues un, un chopo un chopo cabecero no dice de estar un, un álamo negro como como os álamos negros los chopos que son en las en carreras eh, u las plazas de, de cualquiera siquiera ciudad de aragón u, u lugar de aragón eh, pero que ha eh, por amando dos ser humano pues eh, pues ha estado pues ha estado pues un cultivo pues como puede estar pues o panizo o Aspellas o cual siquiera otro otro cultivo do medio do medio rural y esta traza de, de, de manullar oschopos eh, chopos cabeces os chopos eh, pues rematan estando con una con una forma característica pues eh, que parís que pues eso pues que tiene una una un tozuelo, ¿no? Una cabeza y eso pues es una práctica una práctica muy tismo común en en Sudaragón, pues diga que plegorón, pues a pues a modernidad, pues una práctica pues para conseguir fusta para hacer las casas, fusta pues para para los fogarils y y mesmo pues aproveitaba pues esos esas boscaches de de chocos cabeceros pues que para que o ganado podiese brempiasen en obrano y pues para conseguir pasto pues para el invierno no, para lo preto del invierno bueno y y en qué consisten estas, estas fiestas do Chopo Capecero, contornos una miquita que se que se goza de Fer en estas fiestas bueno pues esta zaguera esta Zaguera Fiesta se fació en en Ayeput y en Jorca Jorcas que son dos lugares do, do maestra goturolense y bueno pues de una fiesta que se fa todos años de zaga dista fiesta pues via personas muy embrecadas o papel principal y sobre todo feito por por Xavier de Jaime de charrará de rara Diago un poquito da constitución de de parque cultural de Chopo Cabeceiro pero bueno Xavier de Jaime que lle un naturalista natural de Calamocha lle un lle maestro pues bueno pues lle de zaga dista dista fiesta Y bueno, pues también cal decir que, que, bueno, pues que o Centro de Estudios Dos y Loca, que tiene su sede en Calamocha, con la colaboración de, de Los Concellos Dos Lugares, Ansefa La Fiesta, pues bueno, pues, pues fan, fan un poder por, por cada año, pues, fere, fere, fere esta fiesta. Como te os digo, este año se ha feito en Ayeput y en jorcas la añada pasada se fació. En Badules, y cada año, pues lo que fan es cambiar de, de ribera. Sobre todo se han feito en la ribera de, de Pan Crudo, se han feito en la ribera do, de Alfambra y en Oguerva la añada pasada. Y en Aguerba y no sé. el año venía sí. en Adito Xavier, que más en, casi de segura en, se falla. En, en, o, en, o, en o no en Aliaga, este un año. También. Sí, y en, él, en, sí, ¿no? en, en Asbals aunque pues pues que esta práctica eh, rural pues ya era y era cutiana que era muy que que era muy seminada no porque eso, porque había un territorio amplio, aunque pues, aunque pues casi fuera. toda la provincia de Teruel fuera las sierras de Gudar y Chabadambre que y, y, y pues y pues y trobar los chopos cabeceros pero como como en Gudar y chavalambre pues eh, por ejemplo pues con esto todo resines pues eh, cultivaban eh, pinos pues para pa conseguir unas otras cosas eh, pues aquí sí que pues esta cultura pues ha, ha estado minorizada pero casi todo teruel, casi todo teruel y en en, en muchos lugares eh, no va, no había unos otros árboles que, que os chopos veces. Bueno, y a la vez, la Palachen que, que ya siga pensando en, en irte a la siguiente fiesta de Ocho cabecero ¿qué pasó en esta? ¿Vosotros pleguez de Maitins? cuento que, que plegarías, ¿no? ta Ayepuzu, ta, allepuzu, ta xorcas, no sé, no sé a un principio. ¿Y, y qué te estroves en plegalle? Pues, si se manísimos en en Ayepuz. Pues, y, so y de primeras, pues, se ha una una gambadeta por, por la ribera do Río Alfambra. Y ya, pues, eso, estoy al y bueno, hm paisaje a la verdad bien bien poliu, bien daguerrro con las cosas daguerrro, muy poliu y pues eso por la ribera pues toda a embute de de chopos cabecés y pues la verdad que muy poliu, ¿no? viendo esos chopos cabecés y plegemos pues hm altobaixodi que una una torre, una masía por allí que pues en caravi y chen, bien conservada. y eso bueno y era pues eso feliz y tornar una otra vegada a ta, Tallepuz también pues eso eh, lleva Villemos un un chococabecero mm, Camondao sí Camondao lleva sí, también pues eso, un otro eh, bien gran no recuerdo que bueno todo el mundo le fotos porque era un, una una, pasada. Era una y era, pasada y era espectacular ¿eh? sí que ¿qué, qué, qué hizo de escamondar, que la chen que Escam... no das no tiene ni idea y <risa> pues pues ye, pues eh sacarle bueno tallarle a las las brancas ¿no? o sea no. la verdad que que pues, o sea que bien poliu porque pues, fue una demostración y, y muy majo ¿no? que es muy espectacular porque lo que se falle tallar las brancas pues actuáis no. o cada 15 u 25 años Y, y, y provoqué, pues, piller una, una branca de, de 15 u más metros, pues, cayer en Tosolero Solero, dentro una altura, una altarea, pues, de dos metros, pues, ya espectacular, ¿no? A ver, la, como, pues, le fete un buen lapo contra Solero, pues, ya, ya muy muy espectacular. Sí, sí, antimascal decir que, que vieva un Fascal de Chen, ¿eh? casi 300 personas eh en sí. la en cursa en la gambadeta está qué fácil en la comida sí sí yo creo que más que el año pasado no en Badules cuando estuvimos en Badules yo creo que no no lleva sí no lleva gente, ¿no? pero vamos también vino vio vía vio muita pero vamos eh, para bien esto va creciendo año tras año y, y aguardamos que el año vieniendo pues todos pues, a asti Yo, yo cal decir que estoy en una pero famitos años en el sulve y yo creo que también iba por hasta 100, ciento y pico personas o sea esto va, se ha doblado en pues, sí, sí, este sí, cuento sí. que sería fa cinco años o así nada. y era o, pa, o pabellón de, de, de jorcas no estamos con minchando jorcas sí, y, y era en pero chorkas. pero a rebutir pero a rebutir a rebutir o sea que, que fácil es una gambadeta villés la la escamonda en, eh, y es pues, como como tallaban como como le feban esta forma a, a lo chopo y después pues la la 80 chenta, la 80 qué tal contadnos una una y eso ya ya me decís que rebutiendo a chentar todo el mundo se, se apunta pero... pues pues viva Vini y, y viera o sea qué bien no <risa> bien viera no muy chen <risa> un menú también muy bien y y después antiguo. y viva alternativa vegetariana que hay una no. cosa que hemos conseguido os largues años pues que a lo menos pues que a chen que lleve vegetariana pues pueda pues pueda chentar, eh... eh de manera apropiada. Pero no te no te que también viene de vacarne. Sí sí, viene de todo. Bueno eso lo importante que se puedas lesir, ¿no? Que, sí que sí eso es eso lo más <risa> importante que, que se puede entregar y, y bueno pues después de de chentar qué, qué actividad lleva de tardes. Pues de tardes ya pues empezaron pues los conciertos también lleva conciertos en en Ayepuz. Ante, antes, antes de los conciertos conciertos uy uy y se, y se lapsus ¿qué farías? No, pues que a ver, que estoy en una cosa eh, en de Chentar todos años, bueno, hasta hace años, o centro de estudios de Oshiloka pues ha pues convocado, ha convocado pues un concurso de fotografía sobre ocho post y lo que se pues lo que se fa Eh, cuando se fue a Chenta, por lo que se falle una exposición eh, con las fotografías eh, premiadas y otras fotografías que ochurao pues ha decidido pues que caleba penchadas, ¿no? para que la Chen pudiese pudiese villelas y eh, pues eso pues se, se entregan los premios ¿no? a os ganados y Antimás, todos los años ¿lo sí, quieres contar tú, tú, David? bien, pues eh, vi a un amigo, se... cada año pues es liche un el amigo de ocho po cabecero y este año se eslizó a, a Rud Bright que lleva un estudioso y divulgador inglés de los árboles viejos por su trayectoria de promoción de ocho Cabeceres en, en Europa así es que se le, se, le, se le clamó pues o oh, oh, amigo de ocho Pocabecero cabecero y bueno pues se le se le fació un present y, y la verdad que tío casi muy bien al sí. decir que en que en la resta de Europa esto eh, de hacer eh, actividad alrededor dos árboles viejos una bella cosa que lo que los han estado fendo fiend, desde fama muchos años ¿no? y esto es una cosa que se principia a hacer aquí en España o en la península ibérica eh, pero que es verdad por ejemplo que en Europa no tienen una fiesta eh, dedicada a un árbol como Como entendemos aquí? Eso ya es una cosa también importante. y yo te iba a preguntar porque eh, Rob McBride, no te, de Torrel no suena no no, no, no de Sheffield Sheffield no, de, de, de, de, de? Shet ¿no? no charraba vamos bueno, que, castellano de, de, no. que de verdad soy fendo me muere eh, soy fendo me acordanza que hizo que, que había un chopo capecero que había una campaña fa tres o cuatro años no pa pa estar fados fados árbol fa europeo no sí sí sí europeo al fin lo gana uno de Eslovenia o de de Chequia O no sé, de sí. sí, sí, o sea, que esto, que pues hizo pues, como decidas. Además, eh, nos embolicó Rof para presentarnos a, a este concurso de Ocho Pocas veces, mm. bueno, de Ocho Pocas veces, no, de Árbol Europeo del Año. Nos embolicó Rof porque fue vaya a vaya Belsaños que, que no se presentaba ningún candidato de la península ibérica. Mm. ¿no? Y por pues eso nos dice que podíamos presentar, pues, un Pocas veces que nos pareciera. Apropiado y, y, se, y se trigó uno de, de Aguilar de la Alfambra, que sí. ya o canto de Ayepuz y Shorcas. Y se ¿Sí? Centenario, ¿no? Sí, se suposa que tiene, eh, pues, eh, pues eh, alto baixo 300, 300 años. ¿no? Porque <risa> hay una cosa que os chopos que a veces eh, gozan vivir más... Que, que os chopos, sino, sino, pues eso, pues si no se le faís este, este tratamiento, o sea, y se, y se de cuando en cara teníamos los fueros, no, tú eso, sí. <risa> eh, bueno, y, y qué más, eso, se fació la, la entrega de, de este premio a Rob McBride y qué, qué más cosas vino yo, pues de impuestos, tornemos Pud y ahora Esto, sí, porque esto está en, en Shortcast, ¿no? Sí, en sí, sí vale, y pues precisamente tornemos Tallepuz, pues yo llevaba por 67 km por cuánto. Y pues ya de tarde pues llevaba pues conciertos, llevaba pues un festival eh, a este en Estinayepuz que tan llevan eh, en Izorra que a la fin no, no pudieron tañer porque tenían material lesionados o sea, este sino es la semana pasada o, o sea, la semana anterior de pero que, que se pueden escuchar en el disco chilo de que ha editado hace poco por no no canción Teruel Resiste, si no me equivoco. Que son pues de Por así, de Teruel. La Monkey Band, también que esto sí que ya tan llevan, De Tardes, eh, grupo de Esca de Zaragoza. Acero mítico grupo de rock de la Codoñera. que bueno, no qué fácil un conciertazo de, pero de la hostia, Un <ríe> conciertazo bueno, impresionante. sí. sí impresionante. Sí, sí. Eh, y después, pues bueno, un poco de escena con bueno, DJ, con Paco Nogue Y después, eh, Balcán Paradise Orchestra, que era la música balcánica de Barcelona Y un, un grupo, pues uno de, de Tomé Sachas, que fan música música balcán Que a yo me fació, pero de verdad que, que, que muchísimo eh Vestió brutal Vestió espectacular, un biller como con más que más instrumentos de viento Se feba una música y un ambiente, pero... bestial muy, muy recomendable ¿eh? yo pabellón a rebutir eh de Tardis eh mismo sí sí sí así es que la coseta que que parecía que no iba pero jodo. un poco Freda pero oh, remató cómo remató bien Rusien <risa> <risa> tengo, y una pena que no que no llega a cámara para que viese la lo, la risa que sí, <risa> la, sí. la riseta que le van en en la en la cara suya Y bueno, pero es que qué recomendarías a la, a la Chen que, que no seas entiendo, que, que vengan a bien listo que con qué espíritu han de, de ir a bien ¿lo? Pues yo te recomendaría que, que, que, que, más que, sin, <risas> que, que ir a la fiesta de ocho pocas veces, pues que hay una experiencia pues bien maja. Más que más porque se fan a la naturaleza, pero pues, también porque de se conoce chen en dos lugares, eh, y bueno, y bien pues muy pues bien bien majo. Yo la recomendaría, vamos, de seguras, porque lleve una traza de pasado día espectacular. Tú tornarás, ¿no? Y hoy tornaré, y tornaré. <risa> y antima más la añada <risa> porque eh, lleve, vamos. Que se fa o canto de casa, ¿eh? Sí, sí. se fa el año Benien. Bueno, aún, cuán, como... Todo esto, la cheque que quiera apuntarse para el año venir, que ansia de informar, y cuán ya el tuba, eso, nos una miqueta... Alto Baiso en septiembre Se fa publicidad a, a la jornada Y bueno, pues como esto se edito La ha organizado Centro de los de Siloca Y la añada venien Encara no no ya oficial Pero paréis que en La fiesta se fará En la Ribera de Ríos Siloca Tenemos exclusiva, en Tierra de Barrenaos sí, sí. Encara no, no, no se puede decir no an, an Pensamos que se fará Pero bueno, pero Cuasi de seguras es que será en la Ribera de Ríos Siloca Porque encara nos afeito la fiesta en esta en este río y también vía eh, chopos a veces no vía no vía muitos eh, mm. si contimparamos con las otras riberas pero pero bueno también vía eh, bueno para yo lo, yo me parece que que para chen que si si la gana puyaye eh, payo para yo esto es todo chopos a veces y como si, si te vas a veras una bata hasta sobrarbe u... Talabal, de hecho, porque esto oye una cosa, que lle cultura de Teruel que, que se fa en más, en más puestos con otros árboles por ejemplo, en, en Euskadi se fa con asfaus con as mm -hmm. y, en, y, en, y con otros árboles, por ejemplo, en Burgos ¿no? que les dicen chopas u mochas o sea, que esto es una práctica que se conoce desde el neolítico y que pues, pues en Teruel pues, se, se, se, se fació servir en los chopos veces. Y para yo y eso, pues, yo, yo sí que desde, desde a mí han visto eh, París que Aragón en el de Pañiza, ¿no? La Chen, porque esto es una cosa, pues, atávica... Via Tierra Sao Sur, ¿no? Sí, Via Tierra Sao Sur, ¿no? Porque la Chen, oye, ¿verdad? Que di pocos años, pues, la autovía Huesca pues, tenemos una, una buena comunicación y Tateruela en cara y era, pues, una mica ahí. Y, y pues, cuando... Pues, pues, dichas de zagada tobia pues, te cal, pues, eso, pues, las carreteras no son como son, las eh, carreteras en, en muchos lugares de, muchos puestos de, de Huesca, pero que esto hay una, una cosa popular que, que, ye, eh, centenaria, porque, pues, eso, pues, el Chopo de Ayepuz tiene, pues, al tubaixo 300 años y que lle, pues, como, como marchará a las Navata hasta Huesca, pues, eso, pues, con el ser, eh, pues, porque, por ejemplo, eh, La Chen, cuando cuando ahí lleva un fillo, una filla, pues plantaba chopos cabezas para que cuando cuan facieran casorio, pues con esos chopos cabezas, con esas brancas, se facieran la casa, ¿no? Que era eh, dinero, era una inversión a la fin, eh. y, y y para yo pues ir, pues eso, pues ir, eh, pues hacer, pues eh, no sé cómo he explicado, pero eh, como entroncar pues con con esta cultura eh, vas, de ¿no? siglos de zaga Que, que ha estado importantísima en Teruel para pa la economía familiar de muitísimas de, muitísmas, de muitísmas casas, pues pues como la Zafra, por ejemplo, ¿no? Y que y que no sé, con, yo cuento que en Zaragoza yo hacía chagadas con esto de hecho del árbol europeo del año sí. y la chen en Zaragoza, esto era como como extraterrestre estatereste o una cosa así, ¿no? Hostia y que hay una cosa hay una cosa pinchisma, ¿no? Ah, Antimás que que casi de seguro es la mayor parte de las vigas dos das casas dos dos lugares de Teruel se se feban con no las con... vigas de mía casa en yeah. en Luco. Sí, las son vez, de hecho no. pocas veces que la casa tremola cuando sí. quan... sí, sí, porque sí. claro, son son vigas más son vigas flexibles, no como como cuando fasista fusta pues con con pinos, pues son de una traza, pero las casas se feban con eso, ¿no? Mm -hmm. bueno, y, es y una y una pena, ¿no? Porque cuando no se te, a... a mayor a mayor partidos chopos a veces, por, por ejemplo, yo o no, mi lugar lleva ahí a y a mayor partidos chopos a veces pues son estado lamentable pues por eso porque como ahora no se tallan a las brancas, pues eh, pues los chopos se vulcan, se secan y y una pena porque es parte do patrimonio do sur de Teruel que se les perdiendo y, y que y de, caldría y de, pues pues mirar de, de de conservarlo. Y de y de patrimonio ambiental porque claro, en en muitísimos lugas son os únicos árboles que que vina, ¿no? Y y via un ecosistema redor distos árbols e muitísimas especies animais, pois que que viven e que e que aí poden pervivir gracias a estos árbols. E o problema aí que si non se contina con este cultivo si non se tallan as brancas cada 15 ou 25 años dependendo de de onye onye o árbol Pues estos árboles van a van a desaparecer porque se esgallan, porque pues eso pues pues, pues para estar sanos pues amenistan de estar talladas las blancas pues cada pues eso cada cada cierto tiempo no y que y que por esto pues eh, estoy una pues estoy en en seis meses pues eh, han declarado o van a declarar porque no sé si esto legalmente pues todo boletín oficial de Aragón o parque cultural eh, Dal do Alto Alfambra, pues quedado de estos árboles, ¿no? De pide pues pilla nuevo concellos del Alto Alfambra, eh, aunque estos árboles, pues pues por ejemplo en la idea de la Alfambra, pues viname eh, París parece que cinco mil 5.000 mil distos árboles ¿no? sí sí alto alfambra sí al 5.000 cinco mil de estos árboles defeito de Jaime ya ya, ye, ya ye gestionando todo esto y bueno pues eh, nos dijo que hizo que, que vía en otras riberas pero que sobre todo allí en, en la alta alfambra donde se concentra pues a la mayor parte distos distos árboles Ya, yo no sé si bueno eso además que, que al decir también que hay un paisaje no que que, que se ha que, que después de tantos años pues ya y hay no y que si estos árboles pues se disan de trabajar, pues que claro cambiará ese ese paisaje pero ahora que comentaba eso que, que a esto le cal una un mantenimiento no diga digamos lo de, de esa traza yo no sé si vía Chen que trabaje de esto hubo el proyecto de que vía Iga Chen Ya no sé si contratada por las instituciones, por la administración, al, concellos, comarca, de chea, lo que sea, hubo u, ya reivindicación ni ese sentido para que, pa que esto no se no se a cascala, ¿no? <risa> pues. Eh... esto donde han visto, por ejemplo, pues sí que había bella interpresa, pues que lo que fallé tallar, pero no, no más a madera los chopos cabeces, sino que, pues eso, pues fa trevallos forestals en otras especies, ¿no? Pero los chopos cabeces son una, son una parte y una parte chicota, ¿no? Por eso, pues, pues, pues para pa vivir disto, pues caldría bella duya eh, gubernamental, porque como es todo ambiente pues eh, no, no genera beneficios monetarios Inmediatos. en, ca, en ca que sí que pues eso pues que sí que genera no. servicios eh, ambientales y turísticos y tal pero como no los genera con es todo pib y estas cosas de crecimiento económico no pues París, que pues lo que importa igual no y, y eso pues sí que caldría, porque sí que os concellos pues eh, sí que fan bella fiesta Pues como he estado chopó, pero más chicota, sí. para escamondar Bels Árboles, o, pasa, o pasado y... cabo de semana se fació en Torralba, ¿no? En Torralba. Torralba dos isones. Dos isones, que se escamondó un chopó, pero de una traza, pues bueno, excepcional, y bueno, pues Pero sí, como dice Diago, pues ye que hay una cuestión de dinero pero más que más las instituciones se tenían que meter de acuerdo, pues, para considerar que ya también patrimonio. Si se vulcaran las torres de Almudejas de, de Teruel, nos diríamos, hostia, pero como han dicho que se Bueno, busquen? uno, <risa> yo no, ya... No, pero bueno, ya... Creo sí, que sí. somos de acuerdo en que, bueno, pues que... Pero bueno, yo sí, qué sé. Esto pasa con Alvenga también, ¿no? Que si Alvenga vas sí. a Morta, pues importa igual, pero hostia, de ninguno dejaría, sí. pues que Ocas o Castillo de su lugar, pues sí. se esbolregase, ¿no? Son estas cosas que. Bueno, pero que se van fendo trangos y yo creo que lo papel que lleve Fendo Centro de Estudios de y si lo calle positivo y, y bueno, pues cada año se fa la fiesta eh, y es verdad que también los medios de comunicación cada año le fan. Pues un hueco en los periódicos Y se fa más promoción Y bueno, pues, Javier, que pa Sí, sí, que Chinocha no, pues eh, a, Pues eso, pues Esta cultura, pues, se va convirtiendo en, en todo país, ¿no? Que eso es importa, porque Pues eso, pues, fa cuat, yo, a, primer, a primera fiesta de ocho Porque estoy en, cacao, en Cuenca Buena Año sí. y, y fue Pues yo cuento que ni, ni salió en Oeraldo Ni ya era una cosa de Y bueno, <risa> que, cuatro frikis, pues, cuatro frikis. <risa> Y que es verdad que con esto del parque cultural Pues eh, si, Se conseguirá que más y baiga eh, Más bienes de, de turismo Y eso pues, a la fin pues, Generará una economía Pues en un territorio que, que se le dice La, la ponía eh, Española O una parte de territorio, ¿no? O sea que esto es importante que chano chino chano pues se consigan los dineros pues para pa mantener pues para mantener esos esas, esos esos para que sigan estando chopos cabezas y anti más se pueda con pues eso se puedan plantar nuevas generaciones de chopos cabezas. Bueno <risa> Pues no sé si tenés bella coseta más, que te os digo por aquí pasando todos lo micro y tal. Bueno, había que ser positivo porque yo solo he estado dos vegadas y, desde esas dos vegadas, la primera y estío muy tachén, pero esta segunda estío a rebutir. Y... Bueno, no, no había habido muy tachén, pero porque, eh, también cal decir que preview eh, ese día, ¿eh? Sí. Si te pasas al cordanza en Badules, y era un día un poco... Con tozico con... la chen pues no... Pero sí, sí. Ah, yo me plebiu también, ¿no? El año que yo estío. Sí, <risa> Dure, yo claro. cuento que, que y plebe Casi todos los años ¿eh? Hombre, pues eso Pues sí. es lo que dice ah, Ya pero, pero por ejemplo a, prim huerro, claro. a primera fiesta Que tú y estés, estío en En la cuenca En la cuenca del Río Huerva Que ya era Zaragoza Y yo Para mi experiencia Todas estas cosas Que se fan en Teruel Pues eso Pues o tamborilé eh, O gaire y tal Vía O, o público sí, sí. cosas estar de Teruel Y yo pues eso Que hizo que, que De Badulés A la chen Que, que goza de ir estas eh, bueno. fiestas y era una mica masa desman que hay una un factor para a ver, ahora me... estemos aquí Fer y yo que, que somos nacidos en Zaragoza me pienso y y los aduleses nos yo me pensaba que bueno. que vi habría eh, menos chene eh, que no el año pasado ¿eh? Porque llega a tomar viento, que era, qué... que ya en el maestrazgo. Pero cal, cal decir que yo verdad, lo que lo que digo, que las, las cosas de Teruel sí, sí. De, de pues eso, pues lo que decía, el Gaire, tamborilé, sí, sí, sí, el Povorina, sí. todos estos yo siempre me a los mismos. A todas la, toda las de, de Teruel, pues no, pues de la zona de cuencas mineras, del Baiso Aragón, de, de la Sierra Albarracín, toda esta chen que, que van tato. de <risa> sí, sí, los temas iguales no povo que en las jornadas del chopo capezero qué tal saludos a gente de, de por que que regular que no sient bueno no sé cuántos no sentirán pero pero que sí que es verdad que tiene un público muy muy fiel no y, y pro que valdés pues eso pues era una mica más más luen, pues de, de teruel capital y de y de otros lugares Pero pues, bueno, yo también yo también pi, pi, pienso que, que sacaron ocho pocas veces de lo que es la provincia de Teruel también sí, es positivo. Sí, sí, eh, hombre, creo que sí, creo que sí, sí, sí en la Val la también viene, o sea, que que le va a hacer una fiesta en, en un lugar, pues eso, pues de... Del, alto, del, del Alta Huerva, ¿no? Pero que de verdad, pues yo, pues que el público de Teruel, pues le pillaba una mica más lo Bueno, Mira, pero, sí. pero para esto tierra de Barrenaus, que va a historiar, <risa> sí. se fan estas fiestas y que la, la chen que nos ascuita, pues, se pues se preguntará ¿y que y Yo yo la viní en y seré. Sí. Fue un par de semanas charlando con los mensajes que en segun, de segundo de bachillerato en la, en la asignatura de geografía y eran charlando, pues esos dos paisajes cool. de aquí de Aragón y demás, y, cuando, y les dije, pues, pues me, me, me iréis este cabo de semana a la fiesta de Chopo cabecer y me dijeron, que yo un Chopo cabecer bueno, metíamos una, una foto en, en, en, de internet, y me hicieron una mesacha pero bueno, pero si estos chopos también vía en mi lugar, que yo soy de Moel, y Muel llega Rivera de Huerva y bueno pues que, que llegue una cosa que sí que llegue más que a mayor partido chopos y son en Teruel pero también vía en, en, en, en, en la provincia de Zaragoza y es positivo sacar también los chopos cada vez de la provincia de Zaragoza sobre todo para que se conozcan por arrestado de territorio pues es que ya no que que se conozcan y que y que hizo y, y como decía Miguel pues gracias a tierra de Barrenaos, ahora si en esta vino 300, pues en la siguiente 6.000. y a ver y yo que no y, y, y bueno pues yo creo que, que caldría aquí en este programa pues bueno pues yo qué sé pues eh, demandarle a Xavier de Jaime que seguro que nos cuitando o nos escuchará <risa> Eh, Belilla, Cuan siga? Ah, siga? ¿Con, con podcast porque, Que caldría hacer no que que una gambadeta con H de Nogara de razón aragonés, eh, en aragonés y charrando de dos chopos cabezas. yo creo que él será encantado de. fela con nosotros, así que os convido a gritar a xavier de Jaime y decirle bueno, cuando fuimos una gamba de, de en aragones, viendo ocho cabecas de seguras, que, que la respuesta será positiva. Eso, eso, bien de viajes bien de cultura, bien de naturaleza y progresión aragones. Pues no sé, bella cosita más uh, nos dimos ya. Yo, bueno, yo sé sí que fue a mi primera vegada este, este, este año y pues la verdad que he encantado lo pesadse, la chen, bueno, la chen pues, yo, como siempre usa de Que te trovas en estos festivales de Truel, y, y pues la verdad que pues, para repetir otros años, y pues muy bien, muy bien. Y eso que, que es importante que se falle estas cosas, pues, no, pues porque da vida a estos lugares, que está esta Laponia eh, ibérica que sí. tenemos por aquí, y bueno, esto y muchas más cosas que calen, pero que cal, pero, pero, pero Y lo bien que te lo pases de Tardis, eh, Paguiaro. <risa> Bueno, bueno, aquí me estoy me barrentando un po post-podcast, que hizo que me lo he de contar fuera de antena, que, que es lo que hay fáciles, así es, que, que ya vi, pues eso, pues cultura, eh, paisaje, naturaleza y, y, por lo que digo, muy taborina, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, Fer, David y, y Diego, por venir, por contarnos esta experiencia y, y por animar a toda la chen a, a que vaya hasta la, hasta la siguiente fiesta de Pues nada, muchas gracias a tú y cuan quieras. Pues. Sí, la chen, pues eso, pues eh, vía una, una página web que llegue eh, Chupocabecero.com y pues a se se y me tengo programada fiesta y y más que se conozca pues eso pues cuan cuando se fera el año el año siguiente tal, pues que la gente puede informarse y anti más puede informarse de cómo se manullan estos chopos y pues eso pues del paisaje que que viná enviar fotografías, pues el paisaje que que arrematan definiendo, ¿no? Muy bien, pues yo creo que, que eso, que, que ya nos despedimos. Muchísimas gracias por, por haber venido y, y por todo lo que nos has contado. Y creo que sí, yo creo que la, la canción ideal para pa despedir esta esta sección sobre los chopos capeceros, pues ha de charlar de, de árboles, ¿no? Y qué mejor... que ir con un tema que ya tiene buena cosa de, de años, no tantos como ese chopo de, de 300 años, pero bueno, pero yo creo que veis que 15 o 20 ya tendrá esta, esta canta que llegue de la virolla y que, que, si no recuerdo mal, esto me lo habría de mermeso meso en la chuleta, y, y una adaptación de un poema de Ángel Conte que dice... Quí fuese como sabres, ¿no? Quien fuese como, como los árboles? Pues sí, pues con este aquí fuese como, como sabres, eh, todos disamos y tornamos ya con la parte del programa que, que en cara encara queda programa para un ratico. Venga, Barrenaos, que vaya bueno. fuese como sabres. Como las piedras que fuertes resisten a hacer ventas Que fuese como río que todo corre y siempre yo mismo Que fuese como las piedras, como río, como sabres Pero yo soy como el aire que corre En esos montes te da el nazios y sasainas arenas calientes nos desiertos Lo tuyo DNI mete que ya es libre Si charlas en elongas que te inventas No más te a dar mal Si refusas a neutralidad en casos de injusticia. Si te han clamado feminazi, proetarra, podemita, comunista Si te fago yo a libertad y también a libertinache este hielo tuyo programado. En luita continua contra lo cuñarcato Tierra de barrenaos, la tuya dosis mensual de radio en Aragonés Más de una década Probando de hacer más fácil vivir en la nuestra luema Próbanos en Radio Topo y en las redes sociales Somos cuñados, somos tertulianos, tertulianos, nos somos cuñados, somos tertulianos, tertulianos, de tierra de Barrena, Barrenaos. Bueno, y seguimos en Terra de Barrenaos con una nueva sección, ya dije cuando principio la temporada que, que este año iba a haber muchas secciones y, y hemos principiado con una, con, con esta de naturaleza que fa que farale y, y continuamos ahora con un Atra que ye, por ahora tiene un nombre provisional de Poz Rufierta en, en homenaje A esa maravillosa y siempre eh, amistosa ciberrufierta que tenébamos antes más y aunque charrábanos de todo lo que pertocaba Aragón. Eh, muchas vegadas en aragonés, cuando se podía, cuando lo sabe Balachen, ¿no? Y, y muchas otras en castellano. Para faltar, faltábamos en todos los idiomas. Y, y bueno, lo tema ha trigao, que eh, Antimás, pues, estuvo por votación popular y tal, en, en Twitter y en los redes sociales, pues ya está aún la despoblación, Que, que o tema que íbamos a, a charlar, güey. Y para ello tenemos aquí a, a cuatro convidadas que te os paso a presentar a escape. Y con toda esta marcha, pues tenemos aquí, de, de dreita, tenemos a Lucía. Buenas noches, Lucía. Hola, buenas noches. A David. Buenas noches, David. Hola, buenas noches. A Xavi. Buenas noches, Xavi. Hola, buenas noches. Y a Tamara. Buenas noches, Tamara. Hola, buenas noches. Y bueno, pues, para, para ubicar una miqueta y por principiar con, con bella cosa, eh, bueno, estemos enviándonos, pues, eh, artículos y cosas que tenébanos, ¿no? Y justo, pues, en, en uno, pues, que charlaba de un informe que se presentó, en 2016, ¿no? En 2017, que charraba una mica de, de la expoblación en Aragón y que nos daba el dato que yo creo que, eh, que ye importan para, país o para pa centrar una mica o, o debate y para saber de qué charramos y este informe pues decía, señalaba que Aragón y la, la comunidad autónoma charran en terminología pues, administrativa no que ha perdido en 5 años un 3% de la suya población más de 40.000 habitantes, somos charrando de entre 2011 y 2016 que lo suyo peso, lo peso de Aragón en el censo estatal pasó de 4,9% a por 2,1% mientras todo lo siglo XX de las 32 comarcas han perdido vecinos por ejemplo en el campo de belchite y casi un 15% en caraqueatras pues dicen que, que ofrecen datos positivos no pero son las, las menos eh, aragón eh, y, la, y una de las comunidades autónomas con menor densidad con 13,97 habitantes por kilómetro cuadrado fuera de las de las capitales Eh, y, pues, bueno, esto ya lo sabemos todas, ¿no? Que, que, tiene un problema de macrocefalia con la mitad de la población, eh, aglutinada en la, en la capital y en Belmunicipio, municipio, pues, que también esto es una cosa que creo que, que es Adraperastino de los, de los municipios que había alrededor de Zaragoza. Y también charra de atros, como los de la parte de, de Vizcarrués, Murillo, de, bueno, que ya aquí charrando si, sí, si, sí, el reino de los Mayos, Vasha, Omeya, Galliguera, UQ. Que, que más ni menos pues que, que con, lograban no pues pues pujar o a lo menos sostener la, la población eh, pues con el tema de o turismo activo y, y antes más comentaba también esto en cara a que tenés en la, la amenaza del embalse de Vizcarrués. así que bueno yo creo que una de, de y un dos de bad pues más más vivos dende fa mucho tiempo no pero que en Zagueras pues también se enyecharrando mucho pues estar también que a raíz de este de este informe os pregunto por principiar creyes que histe la despoblación die el lo problema más greu que ha de conar güey aragón no sé qué se anima a principiar yo cuento que sí que y un problema muy greu que y un problema crónico que hice yo lo principal problema que había y, y que sí que con diferencia yo principal problema Yo no sé si es lo principal, pero bueno, grieu de todos y, y a la fin hay un problema que, que en arrocega a otros más, ¿no? Eh, o a la fin van paralelos, ¿no? Y como causas y consecuencias, que conto que iremos de entrando de pues, que, que van de la mano y que afectan directamente pues, a, a, a la vida y al medio de vida. Sí, yo también creo que el problema más importante que tiene Aragón en el, en el siglo XXI, bueno, ya viene donde... Bueno, ya veremos las causas históricas y tal Pero sí, cuento que sí Porque a la fin, si no había población Si no había Chen viviendo en un medio rural eh, No había cosa, quiero decir eh, eh, Y lo más importante, ¿no? Que, que venga Chen, que, que y viva Y que, y que desarrolle o suyo, o suyo modo de vida Porque si no, pues somos todas y en Zaragoza y, y bueno, pues eso pues Mientras los lugares y las comarcas Pues se son, se son morindo. Bueno, yo Sí, sí como despoblación en general también llegue, claro, también creo que tenemos una despoblación como muy, muy chunga, porque claro, no lle, o sea no sé que llegue millones y que toda la zona se despob, se despoble así no as, alto Baixo de la misma traza Porque, claro aquí se chunta por lo que decías ¿no? de la despoblación con la macrocefalia Ahí y las gran ciudad que se levantó y que si sí, la chenito lo que lo que con lo que lo que le va a eso Y también un poco la despoblación estacional, o sea, yo, bueno, ya encharraremos, bueno, estoy que ya encharraremos, pero, o sea, la, la, las zonas que se quedan despobladas según es la estación del año que, que sea, pues los lugares que se quedan despoblados en invierno mientras en estiu son plenos de, de ninos y de chen la zona de las estaciones de esquí Que tiene una superpoblación mientras en esos meses de invierno, o sea, ha hecho esto lo contrario, o sea, como gestionas todo eso. Bueno, pues como lo que decía David, ¿no? Que llega la, la despoblación y todo lo que conlleva. y un poquete, Yo no sé qué llega anti, si la falta de servicios que fa la despoblación o que la despoblación fa la falta de servicios, bueno, no sé, ya encharraremos. Bueno, pues pues precisamente, ¿no? ¿Por qué creyes que la, que la echen en marcha en ISA doble de Endrecera, no? ¿Por qué la en marcha de los lugares y por qué marcha de Aragón también? Causas. <risa> bueno pues yo por, ya, ya que <ríe> pues hombre estoy que, que la eché en marcha y también hoy viene a lo menos en lo que yo mío yo profesionalmente no me dedico a esto yo o sea yo charro porque porque vengo de un lugar de, de Teruel y yo había de marchar de, de mi lugar y eso que era uno o dos lugares más más grandes de, más grandes de Teruel y y bueno yo estoy que a la fin ya pues hizo la, la falta de trabajo y la y la falta de, de servicios eso también pues fue que la chen no iba y también que la Chen no y plegue de, de nuevas. De feito pues eso también no sé, yo me he trovado con chen que puede estar que ahora como que nos digamos, acomodado más o o sea antes más yo creo que la chen le no oye que le importase igual pero que se adaptaba mejor o, o fe va un poco como el esfuerzo de de, estar de de quedarse en los suyos lugares o de o de ir a irse neta en teatros y ahora yo como no yo que quiero en mi lugar quiero visto quiero visto o sea fasteando como la lista que antes más puede estar que que igual como no llega tanta la experiencia entre la ciudad y el lugar pues puede estar que la Chen eh, no no le diese tanta tanta importancia o sea a la fin ya yo no yo que quieras tener un centro de salud en 10 kilómetros es que quieras tener un centro de salud en la misma puerta de casa tuya y eso eh, había pues muchos puestos en que no se puede no se puede tener O no se tiene, no sé si no se puede tener, esto también yo todo debate <ríe> Aquí podríamos Podríamos diferenciar de lo que dices tú, de un lugar chica, Chicorrón, o de Un lugar como has dicho tú, que ya al tubaso Gran, granca claro, en lugares más chicorrón Pues eh, charlando, por ejemplo, más eh, pues, eh, Aunque pues gozo más de ir o lo que sea Pues más prepirineo, pirineo, veis que que antes más, eh, la Chen que vivía más de sector eh, primario y tal, por ejemplo yo veo que ella era como principal por los testimonios de la Chen más cercana a yo con el tema de, las, de los herencios y eso ¿no? o sea, una familia que tenía todas las tierras que vivió adiso pues claro, si llegan a la fin hueito cherma, chermanas Y era como, bueno, pues tú te vas a ir a cubiar u tal para pa Zaragoza, la otro que marchaba, no sé qué, porque, claro, no más se las iba a quedar a la fin uno u dos a, a lo sumo, ¿no?, para tener esas tierras a la vez. eso también era un problema en lugares muy chicorrones. Pues yo tengo que, claro, un lugar que lleve más gran, pues, hasta ya había como, un, pues, estar más sector servicios y tal, pero en esos lugares que ya era todo sector primario pasaban, digamos, de otro valle de campo a la precariedad laboral en, en la ciudad, ¿no?, Bueno, yo cuento que que el problema pues viene desde os años 60, ¿no? Con el éxodo rural cuando ache en principio a dixa los lugas paisaneta a la ciudad porque ofriban millos con condiciones laborales y que desde a pues isto lle un vaso que lle crebau e que no dixa de de soltar chislas, ¿no? Y bueno, cuento que que si que el problema de ese éxodo rural pues que ha desmbolicado en que hijos lugares no tengan agora muchos servicios que la Chenchoven tenga muy pocas oportunidades laborales porque yeto concentrado en la ciudad en Aragón básicamente en Zaragoza cuento que también a a Dechea podría hacer por dispersar servicios públicos pues no sé pues servicios provinciales etcétera cosas la diputada Dechea que sigan más dispersas por todo el territorio y también un problema de Aragón que es un territorio muy grande y que los núcleos son muy dispersos, y a la vez eh, tienten, eh, muy eh, por muy todos lugares del territorio y es difícil darle servicio a todos, ¿no? No hay como otras zonas que hacen y más a manada y a la vez es más fácil ofrirles ciertos servicios básicos. También eh, cuento que partido problema... y de ese éxodo rural, pues eh Chen principió a cambiar también los suyos hábitos alimenticios y he comprobado que las actividades que más población fija en el medio rural son la agricultura y la cría de bestiar, más que más en las zonas completamente marginales, aunque no había en muchos casos atrás oportunidad de treballo y con los cambios alimenticios de Chen que toda la Chen quería va a minchar carne y carne barata, se principió a inventar un modelo agroganadero muy intensivo que ya no era tan vinculado a esas zonas marginales y que se podía desembolicar en cualquier parte, ¿no? Y a la vez, pues, también hizo levó a que muy tachen ese de disar y esas actividades agroganaderas porque ya no eran rentables y, mismo a día de güe, eh cada día son menos rentables y penden de asadullas de, de Europa. Y, bueno, un dato que me venía a a la cabeza, charrando listo, y es que, en los años y santa, ha vaisado un 66% a producción de vino, ¿no? Que antes, eh, en Aragón más que más, y era un territorio... Aunque se producían muy ta, bueno, aunque vivían muy tas y eran muy vinculadas no solo a tafizar población en un territorio y mantener los ecosistemas de territorio, que también esto desembolica en que llega más turismo de naturaleza cuando se conservan esas áreas, cuando viachen en esas áreas marginales que tienen un valor ecológica y que se puede después llevar otro turismo o problema ya cuando desaparece el paisaje y después se quiere reactivar hasta una actividad que ya es difícil porque se ha perdido el paisaje y se ha perdido todo. Bueno, por alusión, nada. O sea, no. <risa> no, no. eh, bueno, yo lo que he visto en, en el mío caso personal y que fa dos generaciones, pues se puede vivir con, con un troce de viña, cuatro almendreras, cuatro oliveras, cuatro huellas o tocino, eh, se puede vivir dignamente, digamos, eh, con, pues, con la materia prima y, vende, y vendiendo lo que te sobraba, ¿no? Eh, lo que pasa, ahora, bueno, ahora Ufa, desde que Desde los tractores, ¿no? Y todo eso De la automatización De los trabajos en el campo, pues el eh, trabajo que, que fe va a un No sé, wait o 10 personas en un campo Ahora te lo fa, bueno, aún más u 20 personas, ahora te lo fa un tractor A la vez, pues, por cada día pues Son más grandes extensiones eh, Mono monocultivo mono Y... Y bueno, dicho no, no se podría charlar tu millón ¿no? Pero pero yo lo, y yo lo que veigo y que son grandes extensiones de eh, de terreno y que, que nos con lo mismo cultivo, ¿no? digamos, en cuentas de lo que viva antes que, que se podían ganar o, o crostón digamos, de de forma digna y bueno, sí, sin gran, claro, ahora pues también había más necesidad que no que no había dinantes también. Pero bueno, a eh, vez una de las causas y que no, no había en mi caso personal y que no había tierra patoz que antes eh, lleva eh, pues en, en lugarón chicoz pues lleva campos pa pa pa que viviese muy en un no lugar y ahora pues eh, pues entre menos familias pues pues levanto todos su toz, casi tozos campos también eh, bueno además de, de a más de falta de no creo decir también falta de ocio por ejemplo pues si pues una pareja ven que puedes quiere tener fillos y no sé qué y pues en ta, ta huesca o ta Zaragoza también que siga no porque estos pues, tipos tienen, tienen a las guarderías, tienen a compañías para pues de salir de otro valle pues pese un café o lo que siga y eh, pues, en los lugares pues iso, eh, muy abielyus y con poca oferta de tanto de ocio como, bueno ya los grandes pues médicos y todo eso bueno había muchos temas a hablar pero bueno yo estoy que Bien. el ocio también yo pro importante a la fin Sí. Pues pues estar que, pues que sí, que antes más lo de pues estar, ¿no? que lo de ir to cine o to, to teatro, mismo en la ciudad tampoco no era tan, tan común digamos. Y ahora ya, pues como oye, mucho más eh ese tipo de ocio, pues claro la comparación con la chen que no, que no tiene. Yo me acuerdo por ejemplo que nos redíamos de, de la chen de Ordeo Minero Que decía que eran en fendo o viera, 8 horas, dos personas Y después cuando remataban de ferviera en o suyo treballo Marchaban tobar o lugar a beberse a suyas vieras y esas mismas dos personas Y claro, pues a la fin, supongo que rematadas un poco pues de... Capín, para En parte de Capín, sí Sí, remontándonos como has dicho Lucía eh, en los años y santa eh, yo también he feito como bueno un mini esquema con el rollo este también de, de la identidad la rea, arraigo, tradición, cultura lengua, que va toda una mica de la mano y que enviando una mica la, la idiosincrasia de Aragón y cómo oye la lengua, que esto también pues claro eh, a fin los seres humanos y un medio de, de pervivencia pues, pues yo todo lo mismo eh, el ridiculizar Ya lo que dicen de la lengua viene también implícito con el tema de la ridiculización de lo, del lo, de medio rural, ¿no? O sea, de... Va, que esté lleve de, de pueblo, este es de pueblo, no sé qué, tal... Y sí. eso también ha... Yo cuento que también ha muy mucho, ¿no? Y ha calado mucho fundo aquí en Aragón. Y de hecho, pues, hizo muy tache en que antes con Ocampo, pues, que podía haber, como ha dicho Xavi, pues, más dignamente, pues, muy tos, por, por la situación con lo que hemos comentado antes también, que he dicho lo que has dicho tú, tal... Que han habido dejó Pardastí de astí, eh, porque no tenían tierras, por lo de los monocultivos, tal, lo claro que sea. Eh, pero vienen pues que sí que también han, han mirado de, de, de ganarse a favas, ¿no? De probar de a mejorar ¿no? Una mica también en ese sentido. Pero también yo cuento que Astí sí que cala mucho se discurso. También un problema que había... y es que muchas veces via falta de relevo y a Chen que quiere dedicarse pues a vivir do campo y es difícil accederéis a esas tierras porque esas tierras Chen no las quiere visar tan fácilmente no y también pues Chen que quiere irse pues a vivir tal lugar en que sigan lugares a Manaus a una ciudad no en que sigan a Madrid Zaragoza o de Huesca y es muy difícil trobar una casa para hogar Porque la chen no quiere lograr unas casas que son buenas que, que de ningún sí. vive, no y vive, ¿no? Antes que se espalde, ¿no? Que no, sí. que no dice a Lene a Belún que... Veste a saber... De... Sí, sí, vestir a saber sí, qué sí, fan con la sí, casa sí, sí, sí. y con... ¿Qué misión, no? Y es muy curioso porque muchas veces son las mismas personas que son en el territorio las que no meten las cosas fáciles para pa que plegue nueva chen. Mm. estás adelantando ¿no? pues, y me lleva mirando ah, que ya, la so porque y, y una de las cosas de las soluciones que me lleve, que me lleve viniendo todo, todo lo con eso que has comentado ¿no? lo de las casas pues si tienes casas buenas lo mismo que pasa pues en Zaragoza no un problema de la vivienda tienes muchas casas en el centro que son buenas pero se continúan continan, continan eh, construyendo en el más pues en los lugares altos es lo mismo no pues tienes unas casas buenas hay un había un problema de despoblación pues si esas casas se fa una política yo te digo no soy yo soy un tertuliano como he dicho <risa> soy, soy un técnico de enotema, tema pero bueno creo que se podía hacer bella política de de implementación en este sentido uno con esas viviendas buenas si sí, esto que bueno que que también bueno no lo hemos comentado pero que sale claro, sale mucho más barato eh, estás en la ciudad que no pues por, por tema de pues yo, de médicos de De, decir, no no no más barato para la, pa las para la administración para pa ah, vale, vale, no no no no yo, no, no en los lugares se ve bien y barato por eso por eso no no me refiero para las administraciones es decir que una una mena de como de modelo eh, barato pues yo co concentrar todos los servicios ya bueno ya de, de propio capitalismo no digamos eh, sale mucho más barato pues eh, que que sigan todas todas esas personas bien concentradas en un puesto determinado en gran ciudad En grandes centros de... Pues iso, ya tiendas esas interpresas cerquetas, oficinas, sus bancos, todo eso, pero... Eh, pues vale muy, un kilómetro de... de Quiero decir, para conectar dos pueblos, dos lugares que, que son a 10 o 15 kilómetros, pues... muchas veces con la orografía de terreno, bueno las comunicaciones también, es un, un tema muy importante. Y claro, y eso no no sale a cuenta, ¿no? Digamos que, que son dinés, eh, que los diners que los... que los chitas tan, tan pozo, ¿no? tan pozocio y, y, y así son pero pero no tienen beneficios, digamos, bueno beneficios para las personas sí, pero beneficios para las administraciones como tal, pues lo más barato y tenerlo todo concentrado y, y maniado. Si sí, no, y, y que esto que, que comentabas ahora de lo de las casas, o sea, yo me truca muy todo por, por porque veías en lugares que fan vicos enteros nuevos, ¿no? y, y que tienen o, o centro, bueno, de o, o centro, ...sarramos charra, de lugares que, bueno, que centro ibico sí, en fin centro pero, histórico, sí, claro. sí, pero, pero sí, sí, y una cosa que me, que me resulta curiosa, estando que aquí pasa lo mismo, ¿no? Pero bueno uh -huh. eh, y bueno, pues como creyes, eh, ya, ya apuntabas Bella Coseta, como creyéis que con cara la administración en general, tanto estatal como, como aragonesa, las las administraciones locales, ahora las comarcas también todo esto cómo creéis que lo que lo llevando que se defendo bien que se defendo mal en, en estas políticas públicas y privadas también por qué no hmm. pues mal no <risa> <risa> Pero tienes, por ejemplo lo, todo lo tema de los Miner, que tela sí pues si soy yo no o sé sea, la fin creo que los zagueras sinas el zaguero en pentón que ha feito La administración de Aragón, por probar de solucionar esto y que a la fin no ha estado un modelo que ha plegado a, a solucionar los problemas que se tenían, el, el proceso de comarcalización, que en primeras pues bueno, pues que sí que puede estar una, una buena idea y era lo que decía Lucía, ¿no? De descentralizar servicios, pues a la fin tenías más a mando tuyo lugar pues eh, lo mismo to médico, sí, pero también te hacer papeles ta, bueno, pues está los, los, los institutos bueno, está mena de de cosas y a la fin yo creo que hay un proceso que bueno, sí que al principio pues alto vais eso, la intención estoy que ya era medio buena, pero a la fin pues bueno, pues ya nos topamos con pues con los intereses que decía que decía Xavi de qué caro, qué lleva rato, que se me mercantiliza, porque o sea, cuánto cuánto vale un niño en un lugar, y que eso no se puede no se puede medir en en dinés y a la fin pues lo, todo lo que no se traduce en perras pues no existe. Y ...y la verdad ya que lleva un problema a la fin lo que son Fendo... ...a lo menos pues eso en las, en las comarcas pues por ejemplo con, con, ta, con las pistas de esquí... ...se ha feito también con Oplan Miner de, de las comarcas mineras de, de Teruel... ...ficar un Fascal, bueno Motorland, o sea... ...ficar un Fascal de perras en proyectos mmm, sin pensar... ...feitos a la bimbola de venga voy a cubrir claro que pasa... ...la mía legislatura dura puede estar que cuatro años... ...pues voy a... o sea, no se planifica... ...igual que decimos que en España... ...no se planifica en la ley de educación... en Aragón no se planifica tampoco en lo que son soluciones a la despoblación que puedan eh, si a partido que sea en el en gobierno que, que se pueda continuar con esos, con esos planes de efecto la comarcalización como ya era una movida de Opar bueno, con todo el caciquismo que le de Zaga bueno, ya que esto también ya estaba en un programa propio, ¿no? para pa la gente post pero bueno pero que, que a la fin ya hizo como que cada un plega en la suya legislatura se le ocurre una marcianada y, y venga y, y bueno eh, no sé yo no creo que sea sé si ofendo bien, tampoco no a eh, se ha escuchado la chen en dos lugares, se cree y eso es como como se tiene, como se tiene la, la imagen esta de David de, que los de los lugares, no, hombre, no, no, me va a decir un tío de un lugar que de fer yo, ¿no? aquí que soy un técnico de pistón, que vivo en la ciudad y que sé lo que llevo en nota él, bueno pues también tenemos que, que charrar, ¿eh? y preguntar a la Chen que lleve lo que quiere, lo que hombre, dentro, ¿no? de, de las posibilidades de, de territorio No sé, yo no creo que lo sean que lo sean haciendo bien. A la fin, por lo de tener las cortes en Zaragoza, pues ya lo que tiene. ¿Cuántos cuántos dos políticos que vienen en las cortes no se han pillado? ¿Y eso que les pagan dietas, transporte y toda la pesca? O sea, ya que mismo los políticos que vienen a los lugares y que han sido lesivos por estar en los lugares, a la fin, vienen a vivir a Zaragoza. Pues, pues, pues eso, pues por comodidad, creo que sí. Pero bueno, por pues descentralizar, ¿no? Sí. Ya, ya mucha invisibilización de un medio rural en Aragón, no sé, yo... que visto las dos las dos partes digamos eh, vivió toda la mía vida y yo os cabos de semana a todo lugar y había dos dos ambientes digamos diferenciados y, a, y además eh, como que no se entienden no se eh, vellen entre él su yo no sé yo eh, chendé toda la vida de, de colegio, de instituto y tal que nomás evan, bueno habían vivido en Zaragoza y no y no tenían garra lugar ni los suyos loros ni tal Y, y siempre hizo con una mena de, de, de superioridad no pero hizo pero, pero que no entiende del lugar pero pero que se los mira con bueno a lo menos con, con con igualdad no Que menos pero pero hizo de de de, man de de Zaragoza o de bueno en el caso de Aragón de Zaragoza realmente porque Huesca y e Teruel son chiquetetas es decir no no panicia macrocefalia que, que en realidad la, la que le la falle Zaragoza, Aragón, ¿no? <ríe> ya le vamos con estos temas. <ríe> 40-50 me acuerdo que me leí en un libro de fa 40 años que era Zaragoza contra Zaragoza Aragón, y Aragón y ya a Preview ya a Preview muy tendida a la vez. Y bueno, sobre el tema de, de las comarcas, yo estoy que, que sabrían de, no sé de qué, no soy político, ni soy, yo soy con <ríe> <soy> tertuliano. <ríe> eh, pero no sé, sabrían de, de inventar de, de bella eh, manera que que, que, re, que realmente fuesen útiles a la chen que ahí vive a la chen que vive ¿no? a la en, en los lugares y Pues fuera de Zaragoza, ya gran eh, comarca de que no sé si se ha constituido a la fin, la comarca aquella famosa de. Ah. A se se lleven ahora, ¿no? La, de, no, de, no, bien. no sé si bien. se ha cambiado la ley o la son redactando o pactando, sí, o no sé, pero bien. decían que sí, sí que se van a porque yo era una mica con ¿esto? Sí, ¿no? pues, sí. después de, de muerto, ¿no? A Pascual <ríe> sí, sí. pues, pues sí, yo, que se habrían de inventar y que de una vega, pues, disappearance ya las diputaciones provinciales que, bueno, que lleve un miedo. de un bueno hay una fangalla que, que pague pero claro por eso que si lle de partido de, de a diputación pues eh, eh, o lugar tienen más subvención y si no en ye, pues pues ya, ya te las mirarás aunque puedas ¿no? Más administraciones Yo cuento que, que ahora sí que... Pues este, El informe este de política demográfica que ha quitado la Consellería de Ordenación del Territorio y un avance, ¿no? Porque aparte de saber cómo, cómo y Aragón, qué, qué números vía y, y una mica, pues mirar and somos y también eh, mira de copiar una mica o modelo escocés que es un modelo eh, muy exitoso eh, también Escocia y pues tiene una orografía complicada y es difícil dar servicio a todos los núcleos que tienen y mira de pues eso eh, la, la consellería y mirando ahora de copiar un modelo escocés y planteando un modelo a 50 años vista no cincuenta años puede parecer mucho tiempo pero es cierto que cal ir eh, mirando esas políticas que se van desembolicando y ver si tienen éxito o si cal cambiarlas, ¿no? A la vez a yo me paréis que por fin se fa bella cosa porque Dicagorato yera eh, recibir adullas de Europa y pues como decía emplearlas pues pa, pa cosas sin guaire en ti uno que yera más pues pa para refirmar a un político de turno que para otra cosa. También y es cierto que sí que había adullas europeas que se han feito servir muy bien y que en Aragón tenemos buenos ejemplos de ellos, como por ejemplo o vivero de Empresas Agroalimentarias de Oviedo Aragón, de Chacetania y Alto Gallego, que se ha feito gracias a adullas líder, que y, bueno, son unas adullas de desembólica rural que da la Unión Europea a determinadas eh, zonas, y a la vez, eh, bueno, y esas adullas, pues tú te podes, antes, pues las, las van a servir pues para abrir casas rurales, peluquerías, cualquier siquiera actividad empresarial que tú encetases en un territorio rural, pues te daban dinés, ¿no? ¿Qué facieron en los en Periodo do líder en este grupo de Chacetan y aldo gallego? Bueno, pues en cuentas de repartir dinés eh, aquí y allá, decidieron hacer una cosa conjunta, que lleve un vivero, aunque, bueno... Eh, tú, si quieres, por ejemplo, ofer queso, a ti te piden lo mismo que a García Vaquero o a Nestlé. A la vez, eh, y es difícil si tú quieres emprender en estas actividades y no sabes cómo te va a ir, pues y es arriesgarte mucho, ¿no? Pues este vivero y un vivero colectivo, a la vez tú vas a ti, viachen que fa pacharán, via chenque ye fendo hidromiel, chenquefa quesos, repostería, de Esto no de Viesca, sino de Chacayetot, la transformación de productos cárnicos, ¿no? Y vi muy tachen Chen que lle emprendiendo en temas agroalimentarios en estas dos comarcas y también Chen de Sobrarbe que se iba beneficiando porque son a Manaus y ta Plana de Huesca y a la vez a Yo Me París una iniciativa sobre buena porque por muy poco dinero puedes encetar una actividad agroalimentaria y dicen, pues si te va bien ya te lo montas por la tuya cuenta, ¿no? Y también, bueno, yo siempre digo que... eh yo la meca de os proyectos bien feitos son en Extremadura, pero no porque lo siga encetando el gobierno extremeño, sino porque como ye pues afambre agudiza el ingenio dicen, ¿no? Y en Extremadura pasa, en Extremadura se sonfendo cosas que si se está enfendo en Madrid o Barcelona serían portada dos periódicos. Aquí en Aragón también tenemos proyectos que pues eh yo cuento que falta de la administración pues ha decidido eh, principiar actividad por la suya cuenta, ¿no? Eh, pues comentaba antes eh, por grupo de WhatsApp eh, lo de o proyecto Apadrina un olivo ...que se lleve desembolicando en Oliete... ...ostras, pues hicieron unos zagas del lugar... ...que vieron, que lleva... muchas oliveras centenarias... ...en los suyo lugar, abandonadas... ...y decidieron principiar un proyecto... ...para que la chena padrinase esos olivos... ...tornarles actividad... ...han conseguido emplear a todos los del lugar... ...y este año, que iba a cerrar a Escuela de Oliete... ...porque, bueno, o mínimo en Aragón... ...son cinco niños por escuela... Y a la vez eh, vine a dos que pasaban instituto Pues han contratado A una familia con dos fillos Y gracias a ellos Pues ha conseguido continuar abierta la escuela ¿no? Que me parecen proyectos sobre buenos Y que pues eso los, los empenta la chendo territorio Porque si has de esperar a la administración pues puedes esperar sentado y después pues de un proyecto que también me fa muy togo yo en, en Italia en, en los Alpes italianos que me pareís muy extrapolable a Aragón si la administración da facilidad para ello que lle pues un proyecto aunque que tiene Eh, torres, granchas eh, con animales, pues bueno, son en zonas eh, muy de difícil acceso, aunque no había guarderías, no había centros de residencia para mayos. Pues lo que fan y que en estas granchas, pues, cuidan, eh, dica, seis u siete críos o dica, cinco lolos, a la vez van de centros de día y, y son con animales que he demostrado que es muy bueno el eh, contacto con animales eh, para pa desembolique, no solo dos niños, y tam, no, también de con ciertos problemas como Alzheimer, etcétera, y, y son proyectos que. son fisando población en no territorio y que son dando facilidad y que los son desembolicando echando propio territorio ¿no? A la vez cuento que hizo que las administraciones pues fan lo que fan pero que sí que había proyectos también aquí en Aragón había un pro, una iniciativa que encetó en al otro año que lleve rurales con dos eses que y pues un grupo para dinamizar la economía social y solidaria en lo medio rural darla con hoy ser y ver que había pues alternativas ¿no? a, a sistema tradicional o sistema capitalista y que hachen se puede buscar a vida de otras maneras bueno eso yo con, con el tema de administración vanos le ejemplo antes de la, la parte de Viscarroes no y de turismo de, de aventura o por, por no sé cómo le claman de aventura o turismo activo vale sí eso Que, que muchas veces no más cal que la administración, no lo joda, ¿no? Que, porque estos, claro, y una, y una comarca que lleve reviscolando y tal, y, y creícen, bueno, a lo menos manteniendo, no sé si será creciendo en población, cuento que sí, ¿no? Y, y en y en todo esto, y, y con eso, con la amenaza de, de Vizcarres, del Entivo. Bueno, y, y también charrábanos eh, antes de, de otros factores, ¿no? que en temas lo has, lo has introducido tú, David, con, con el tema ¿no? de, de todas las afecciones que tiene esta despoblación. La despoblación no yendo más eh, que charrábanos de, de la sanidad o la educación o los derechos que pierden las, las personas que ahí viven, sino también, pues eso, pues otros problemas que trae, ¿no? Pues que charrábanos de la culturación, ¿no? De la perdada de la luenga, de. de ese prestigio social, cultural, de tema de chenero, que también hay una cosa muy yo a lo menos por lo que he visto en Aragón, pues pues eso, de, del, de los cambios de chenero que había en, en los lugares cuanto a la a la ciudad y todo esto como Villez este este tema, no sé si creyéis que había más cosas más griegos, menos griegos, en fin, como cómo, cómo Villez todas esas atras afecciones antipartidas económicas Yo conto que van de la man, como he comentado antes, ¿no? El tema de la pérdida de población, ridiculización de un mundo rural en este caso, tal, pues bueno, y una mica de la man. Eh, en este, bueno, charrando de Aragón por ser como un ente, ente político, pues eh, ya no trasciende, digamos, de un mundo rural, empecipiamos por así con la identidad colectiva, que ya íbamos como chunguetes, pues con ya de, nos partimos de base ya con un menos uno no pues a la vez ya con si es de medio rural pues ya ya te van mellando Con este tema, por ejemplo, y la perda de la lengua, las tradiciones, yo he visto, por ejemplo, en muchos otros puestos, tú vas, pues yo qué sé, a Cataluña, eh, pues, yo qué sé, a Euskadi, que París, que es esto, pero son los nuestros vecinos, ¿no? O Mesmo Navarra. O, o Mesmo ah, Navarra ¿no? pues, Para qué cosas. Total. Eh? Y así por ejemplo, cualquier tradición de esta mena o, o yo qué sé, un acto tal, va muy tismachen y lo prenen como un tema de... de dinamización de la zona. Ahora yo conto que en Aragón, pues por ejemplo se se llefendo desde fa unos años pues China Chana, ¿no? Pues la no al metas me viene que ha pasado Fa poco, ¿no? con Radiquero, otras ...Lugaron, lugar, un chico, chico Rons... que dicen, bueno, y esto lo hemos a inventar tal, pues Faque y gachen... bueno, pues o que sé, en que sean temas más de cur curtoplacistas, os representación representaciones teatrales, como la morisma, esto eh, viene también con lo de la eh música Por lo que me pertoca también, eh, la música aragonesa se también a pocas de, de, de morir, de que la gaita no en quedaba. Eh, se ha empezado a través a revircar todo esto, va de la mano. O sea, me refiero, si nos puestos han que se fa isto, no viachen, esto se muere. Pues bueno, yo un tema más, eh, digamos, etnográfico y eso, pero yo conto que también es importante, ¿no? os oficios tradicionales, os vocables, la tradición oral, todo Pero y, y que más eso. Yo no sé si había cálculos eh, también económicos, u, u de beneficio social, u tal. Ante parte toda la autoestima de la Chen que, que pueda vivir en esa expresión de la suya cultura, que sea valorada social y culturalmente y tal. yo creo que hizo porque el, el, el meter en valor en valor social y en valor económico también todo hizo a la fin sí que le bache o sea viachen que bata los puestos porque son de una forma determinada porque billar lo mismo que billes en, en la mm. tuya ciudad pues no te vas a tuya ciudad muchas veladas no te vas a billar una cosa diferente una cosa que que hizo que, que, que se fa no más en ese puesto no hizo en... que dices la quebranta huesos por ejemplo con, con el deporte y eso siempre quitan estudios de cifras que yo lo que que yo lo guay no lo que da perras y tal pero por ejemplo cualquier cosa dista men aquellos comentando con eh, la morisma en la ensa carnaval, las navatas los carnavales cualquier cosa dista te le va un cien de de ocupación mientras lo menos un cabo semana pero bueno esto lo que dices no había como París Estudios y le ¿no? marchen del lugar ah sí este y el lugar que se fa lo Carnaval y y faz el o pacharán lo faz con la cara de la tranga y, que, que también hizo ¿no? sí. sí, pues, cosa que ya aquí me meto de yo soy el moderador <risa> <risa> no no y eso, bueno que lo que decíbas es que que va man de pues, la, el autor Huello digamos no no no tenerte a menos que, que os de... Es decir, todos somos ciudadanos iguales, no entre cometas, y no lle menos ni ninguna por, por haber nacido en, en un lugar o en una ciudad, ¿no? Y yo que lle, bueno, todas esas cosas son bien para pa visibilizar, pero lo importante para yo lle fichar en otro territorio, es decir, si a si Chen iba en un cabo semana u dos y tal, lle bien, y pues, hostia, que pincho, ah? pues soy farto de la ciudad y me voy ta, no sé, para Bielsa, que lle bien pincho de. Pero me refiero que, que lo importante es fijar a, a población y, y, no sé, bueno, lo digo una, una mica negativo, pero bueno, siempre, mira, sí, sí desde las esferas oficiales, ¿no?, que a sí, desde, las, desde, la, desde, la, desde la DGA o desde las comarcas o desde los mismos concellos que, que les dicen, bueno, que tengan los medios para pa hacer iniciativas. Que tenga ánimo de felas y dinés felas también. Porque al fin. y eh, triste, pero ya así, Si no había dinés, no había cosa. Es decir, si no, si no tienes os, os medios materiales económicos, tú puedes tener mucha imaginación y tal, pero podrás ver bellas cosas concretas. Pero otras no las podrás ver si no tienes. Si no tienes. Las eh, perras, vaya. yo bueno yo reprendiendo la, la parte que has dicho de lo de ochenero pues porque es como el tema de, de de la de la perda de, de tradiciones culturales o de cultura ya ya en ha charrado David muy bien <risa> eh, yo sí que bueno yo lo que lo que yo veo desde la, la mi colla y mi lugar eh, y como Muy curioso, tampoco, no sé si esto pasa en todos los puestos, estoy... Que será que sea igual, nosotros, por ejemplo, de, de la nuestra quinta, digamos... Bueno, nuestra quinta, claro, y que en mi lugar las quintas son como chigans De la mía, quinta de mi colecho, que nosotros tenemos, teníamos la suerte de tener dos colechos, que eso ya, ya era una pasada. Bueno, eh, pues no lo tenía. de eso Bueno, no lo tenía de esa, sí, pero... <risa> pero bueno, pues a mi colecho tenía cuatro vías, y, y de toda la chenquilla, no sé, en... En la nuestra quinta, porque ya digo, yo como yo era un, un lugar gran, pues nos relacionábamos no más con la chenda de nuestra quinta. O sea, no oye, como en otros lugares que, que rematas chuntándote con los niños más grandes o más chicos. O sea, yo, los míos amigos son de la mía quinta, no vine a más. Bueno, sí, los repetidos. <risa> eh, y, y bueno, sí que, por ejemplo, de, de la mía quinta, eh, casi todas las mujeres eh, marcharon a Zaragoza, Madrid o Barcelona a estudiar. y cuasi todos los hombres se, se quedaron hacer oficios en, en un lugar. O sea, la experiencia de nivel eh, no quiero decir cultural, eh, como se dice, académico. Bueno, académico Eh, a lo menos en, en Andorra, que bueno que soy charlando en Andorra, que, que siempre no veo lugar o lugar, pues bueno, sí. que llegué muy muy esferen, o sea a la fin hemos estado nosotros las que hemos marchado y los nuestros compañeros se han quedado, todos, eh, todos y todas, o sea afuera de, nosotros por ejemplo somos 23 o ya eran los 23 en la, en la cuadrilla, y no más de 23 muelles, eh, dos se quedaron en, en un lugar. Y eso, oye, o sea, y una barbaridad, y eso que se está charlando de un lugar, pues gran, que tiene y bueno, que tiene treballo, sí, bueno, en cuenta con otros puestos, pues se pues entiende. Y claro, y también pasa a la hora de, de tornalle, pues que, que a la fin, si chuntamos el tema de la crianza y el tema de los cuidados de los niños, son precisamente ellas las que dicen que no quieren ir a un lugar que no tenga, ya no digo un centro de salud, que no tenga un hospital. O sea eh, que ya como que se nos eh, claro a la fin pues, o sea la cultura que tenemos dos cuidados y a la que tenemos a la fin somos nosotras las que nos nos nos vemos poros poros críos y somos las que decimos no no yo no quiero ir a ti porque llegue pues me, me van a me van a sacar a un y no cuando plegan quinto o en sexto en sexto no pues cuando plegan sexto porque después eh, marchará a hacer la secundaria en el lugar de el canto si se me mete malo pues vete a saber qué qué fue antimás también Llego un poco como um, Enfrentado con el tema de, de los cuidados de los lolos O sea, a la fin, no sé, yo como un poco barrenado todo, ¿no? O sea, amenizamos a los lolos Para criar a nuestros fillos, porque nosotras hemos salido A trabajar de casa, o sea, hemos salido Fuera de casa, tá, a trabajar, amenizamos a los lolos Que cuidan a los críos y encuentras dirnos son los lolos, traemos a los lolos a la ciudad También porque como había Más más hospitales y más clínicas Pues si a los lolos le pasa ya cosa, pues así tiene su clínico ¿No? Que, te, que lo, puedes, lo puedes Tener a ti No sé, llegué un poco como loco todo, ¿no? Un poco barrenado. <risa> no, sí, yo yo coincido plenamente con Tamara, ¿no? Que me a veces que no tienen ni, ni escuela en el en lugar. Y también, que fisa población? ¿Qué da continuidad y ese medio rural? Son las mujeres. Eh, una mujer puede decidir tener fillos o no, pero si no vea mujeres no va a haber fillos. Y eso eh, y claro. Sí. Pero han de desembolicarse, pues eso, políticas que aduyen a, a que las mujeres puedan tornar a los lugares o a no marchar dos los lugares. Sí, esto que, que habrían de tornalle ya porque ya, bueno, no sé, en la mi zona ya han, han, han marchado ya. Es decir, no, no había choventud de hombres, ya no han quedado aire, y de mujeres ya encara menos. Es decir, a la vez, pues, a, a figura de tío, ¿no?, a, famos, sí, a yo, de tío claro, que, que ya hiciste, pero sí, sí. Yo sí A nosotros lo que nos pasa es que, como, como hemos sido las que hemos marchado y las que nos hemos especializado ya en, en carreras universitarias, pues decirlo de a traza, como, como mancan puestos de treballo, pues con una cualificación más alta, pues bueno, pues que lleve todo el rato como la pescadilla, ¿no? Yo me trucaba muy lo eficacia y estuve hace poco en Molina de Aragón, en una trovada de mujeres rurales emprendedoras, y pues, eh, y era con unos amigos, ¿no? Y, y eran charlando el tema de la de Molina de Aragón. Molina de Aragón. Que fa parte de esa serranía celtibérica, la que fa parte también toda la provincia de Teruel y buena parte del sur de, de Zaragoza y que ye a zona más despoblada de Europa y más despoblada que no, que no la ponía, que ye curioso. Bueno, pues estos zagas que tenían alrededor de 30 años. charraban de que, que no había continuidad, ¿no? de que decían, "Jolío, oye que nosotros, pues, a chenda Nuestra Quinta, pues bien, un se colocó en de forestals... porque chusto quitaron muchas plazas en la zona, pero esas plazas ya son ocupadas, ya no había de ningún que pueda ocupar esas plazas de forestals. Nosotros, que somos unos frikis, hemos decidido tornar y, mm, y buscarnos la vida como hemos puesto, pero ya que de pues, sales, y ya que no había choven de zaga y ya que sales y todos los chovens que venían de zaga de nosotros, o sea, todos que tienen entre 17 y 30 años han marchado del lugar y se ya ni se les espera ni, ni tienen garra oportunidad, ¿no? Y es muy curioso, y principalmente, pues las que marchan primero son las mujeres, esos hombres, en muchos casos, si tienen tierras y demás, pues muchas veces se quedan a cultivar a tierra. Y es muy raro que una mujer se quede a, con el con tema de la agricultura y también pues las políticas que ha desembolicado el gobierno, como la ley está de titularidad compartida, pues ha visto que, que ye sobre O papel, y es cierto, pero que Edimpués tampoco no ha tenido tanto éxito como, como se esperaba. Bueno, ya nos hemos quedado una miqueta sin, sin tiempo, pero no quiero acabar sin, sin solución. Bueno, sin solución, solución. <risa> Cuento que si nos fuesen aquí a los cinco, igual, pues, lo gobierno de Aragón, pues, igual en, en robabanos, ¿no? Pero íbamos a propósito a ESNE, a Gison en O poder, o a la Chen, porque hizo, pues, siempre... Siempre queremos que nos apañen las cosas, ¿no? Pero también, pues eso, pues ¿qué podemos hacer? Todas y, y todos. Administración, personas, rurales, ciudadanos de, de ciudad, quiero decir. Yo cuento que, bueno, ya, tampoco no lo sé Guaire bien, como no soy experto, tornamos a decir... Eh, pero el tema de la vivienda que yo una de las mayor preocupaciones y habiendo tanta tanta vivienda buena pues contó que por aquí por así se podía empezar a triar no lo que primero que ha apre precisado una familia pues lleve un puesto aunque estalle si vea una vivienda pues bueno a lo menos te va sacando del problema a la vez pues una legislación ufer bella cosa con esas casas que son buedas fa a favorir esos logues o lo que sea se podía se podían implementar políticas De amena Bien, pues el tema de, de la comunicación, que es fundamental, por un costado, claro, nos meten eh, tropecientos millones de, de euros en macroproyectos de pantanos, más que más en Aragón, pero pues tenemos unas carreteras, por ejemplo, que que fan fast, tío, o, o yo qué sé, cualquier eh, transporte público, que hay reglas de fe no sé cuántísimos kilómetros, con una comunicación pues correcta sería... Sería también bueno. Y pues lo del ocio que ha comentado, cuento que Tamara ha estado, lo del ocio, también lleve lle, lle una, una vía principal, ¿no? También que la chen que se quede, pues que a lo menos tenga, tenga bella cosa interesante hacer. Y hasta yo cuento que también no lleve parte de la de asociación. de la administración sino también la propia sociedad civil, ¿no? Implementar, o sea, pre prevar de, de incentivar esas y ese asociacionismo que muchas veces hemos trovado a faltar, ¿no? En encaquesía, pues poquetachen, pero bueno, eh, fa a favorir una mica eso, ¿no? Tú sí, puedes porque, comentar porque, más. Porque, no no poquetachen, pero que se mueva lo menos. Eso, ¿no? eso, eso prevar de que a pues pasa eso que se quedan cuatro y no fa un guaire y ya pues. Te fas a, a ir tobar y. poquet más. Bueno, yo no, no casos. Ah, no, no, no, no diré de qué lugar soy, pero. No. Te hemos pillado, te hemos pillado. No, no pero. No pero, que, no, pero que no, y una cosa que lo, que lo veo en los lugares de Arredolada también. O sea, eh, pues yo no, no había eh, propuestas de ocio ni, pues, además, ni, ni tampoco había locales, la juventud en traza, en traza y como cal, ¿no? Digamos. y bueno eh, como ha dicho David pues tema de las comunicaciones y y vital eh. no sigo el 21. Eh. bueno tema de, de tren que es bueno la vez ha es de eh, se los ha y nos ha dicho sin sin sin trens eh, tradicionales los eh, buses son como son y cada bueno eh, todo que son una mica subvencionados y tal pero a la fin pues pues ni frecuencias ni y soy y xo vital pues bueno pachencho que no tenga auto, por ejemplo, pachenbien ya que pueda ir a la capital comarcal o a la capital de la provincia lo que sea. Eh, y yo básicamente una no, no otra cosa quiero decir, pero no me la no, me la he, no me la he apuntado. Bueno, yo yo veo como la tal también, pues eso ya que decíanos es que no que no había dinés y que tampoco no se puede meter todos los servicios en todos los puestos, pues pues repito lo que han dicho mis compañeros, no lo de ...las comunicaciones de Vital... ...esto que tampoco no, no cuesta Guaire... ...o sea, no sé cuántas carreteras... ...bueno, ya no carreteras, a carreteras... ...o mismo eh, fletar eh, autobuses... ...o sea, los, los autobuses de líneas... Se son, ...se son cacegando... ...o sea, ya no ya no había líneas regulares eh, ...por ejemplo, pues no sé... ...o sea, yo siempre lo digo... no ...yo me, me cuesta lo mismo... ...plegar de Zaragoza a Teruel en tren... ...que plegar de Zaragoza a Madrid... ...y tornar en tren... O sea, ya, ya es ridículo completamente. Claro, pues a la fin si no tengo el servicio en mi lugar y no puedo y no puedo plegar a, a Tn, pues, pues bueno, a la fin. Pues eso, disar de mercantilizar De mercantilizar el bienestar De Achen, o sea, no, sacamos el autobús Porque llegué nomás vi nada Que dos personas, pues bueno, pues mete furgonetas No sé, o sea, había un Fascal de De soluciones, mete a la H En los autobuses de los críos cuando van tantos todos o sea, a la fin Yo creo que eso, yo se se hay mucho simplificar, ¿eh? Pues simplificaría, pues eso, en los logueros Y en las comunicación porque a la fin Si los servicios no van a H pues que la Achen vega los servicios, eso es lo mínimo, ¿no? Acuerdo, una discriminación positiva Serían esas dos palabras discriminación positiva para que se para que se sole lachen en en los lugares y pues veía no sé no no es derecho pero una, una una no sé una figura legal como de emprendedor rural lo que sea o de pues eso pues eh, tener un un comportamiento positivo en tal de de los lugares respecto a a la ciudad a la fin quien no, condu conduce, conduce la furgoneta el autobús lleva una conductora de lugar o sea también diferente empleo en, en los puestos no sé. yo cuento que en en línea visto záguero que decía xavi no eh, sí que sería pues interesante que la administración que tiene muchos recursos para hacer digamos publicidad por de, clamarlo de bella atrás de bella forma sí que sería interesante ver cómo se ha feito por ejemplo en Baviera ¿no? y esa publicidad yo remero en en las en, en torres Amán de Múnich ¿no? unos cárceles pues defendiendo que la chendo medio rural y aquí, aquí ha conservado esas tradiciones porque los bávaros también son muy orgullosos de suya tradición ¿no? esas tradiciones y esa cultura local que se ha mantenido gracias a la chendo medio rural cuento que hizo fácil de Fer por parte de la administración y que sería un paso para romper esa breca que había entre el mundo rural y lo urbano también me que A pues estilo cheque bebé, pero cheque bebé no medio rural, en a zonas de menos de 20.000 habitantes, pues eh, sería muy interesante para que chen que tal vive a Man o que misio pues vaya a, a esas zonas, ¿no? Y también, pues cuanta más chen y más Chen de una francha de edad, pues también faz colla, la chen se relaciona más, naisen más servicios porque esa chen los demanda. ...pues estilo BAS o lo que siga, ¿no?, y esas actividades culturales. Así que cuento que también, pues, por esa línea, ¿no?, y por que las comunicaciones, no solo las comunicaciones físicas, eh, sino también, pues, las telecomunicaciones, que, bueno, y esta semana salió la noticia de que la Diputación Provincial de Huesca se comprometeba, o ya lo oyera Fendo, a elevar... servicio de, de internet de calidad a toda la provincia, ¿no? que hizo también, y una forma de que la Chen pueda emprender, vía Chen que puede trabajar de cualquier puesto con un ordenador, hizo también la Duya Fisarchen en o medio Rural. Se defiende en de un Huesca, pero también se amenista en Zaragoza y más que más en Teruel, que en la provincia que más Chen amenista que se embaigan a vivir Tasti. no nos paramos roclo ¿no? <risa> no ya he pensado, sí sí el tema de internet para yo es vital también pa, más que más para la, para las nuevas generaciones quiero decir os, os, los lolos ya pues sea, bueno. que aprendan internet no, que, tam que también lo necesitan sí. o pues para pasar un rato y tal pero pero más que más las nuevas generaciones y es vital tener pues eso tener una buena cobertura de datos tener enchegar mm. el ordenador a la fibra o a la de o lo que siga y... Sobre todo porque si no, no pueden escuchar Tierra de Barrenaus. Sí. Importante. Sobre, sobre so, todo por eso. Soy lo más importante. Como Tierra de Barrenaus por las ondas no más se en Zaragoza, pues, pues que No internet. más que en una zona reducida de oh, Zaragoza. Pero ahora nos van a meter una antena que se va a escuchar esto en. Oh. En Torrero. Buah. En o, o, o, Andorra. O en Narcosur. Bueno, en Arcosur, no. En Arcosur ya. Bueno, pues, pues nos quedamos. In... Bueno, nos hemos pasado ya. En fin, como siempre. Eh, muchísimas gracias por venir, Lucía. Muchas gracias a, a vosotros por por convidarme. Va, yo ha estado un placer, además aquí pues con Xavi y con David remirando viejos tiempos. La radio siempre mola tornar. <risa> bueno, pues buena no hay, david Buena no hay, muchas gracias por convidarnos. Buena no hay, Xavi. Buena no hay. muchas gracias. Y buena no hay, Tamara, que no te digo. Buena no hay. <risa> Y bueno, pues yo creo que había una, una canción que ya tiene Belaño, que, que Yeddy Sorray, que reflexa muy, muy bien la vida de, de un aragonés medio rural, que de pues pasa por Zaragoza, que viacha Chamuito, que, que da muchas vueltas por el mundo, ¿no? Y que era esta, esta vida de Chuan Garcés, del, del gran Chuan Garcés, y que versionaron de pues también en, en ese Disco Tributo, en Nueva Cocina, que la versionaron, pues yo creo que todas las collas, o si no todas, muitas las collas que que salían ¿no? Que cada frase o cada dos tres frases. Va cantando la. Va cantando la uno, uno de una colla diferente. Y, y quedó una cosa muy pincha. A la vez, pues hizo con Chuan Garcés. Despedimos esta primera post-rufierta sobre la despoblación. Que espero que todo se haya feito muy tismo goy Que nos nimbiez. Pues tenemos razón, pues no tenemos razón. Pues para la siguiente, queremos que Charred. Antes más ya se ha propuesto un tema, ¿no? Pero a ya decíanos. A las comarcas, de la comarca. Y Opar, opar ¿no? o tema uh, de Opar. Uh, <risa> para eso, que era un programa monográfico. <risa> Así, nada no es que hizo, entonces vamos con Chon Garcés y principiad ya a tuitear y a enviarnos cosetas de, de que quieres que charremos en la siguiente posrufierda de tierra de Barrenaos. Y tornamos a escapeta, a despedimos. hijo de casa Foratón, por un azar del mundo, nació en Valdefurón Poca escuela el ha pisado, lo que era obligación desde que era pequeño, el ganado apajetón. Si no se equivoca, yo tendremos un buen pastor, pero un domingo de tarde charlando con don Ramón. No sé qué dirán ustedes, pero tiene vocación. A Balbastro lo mandaron para que reciba la unción, para que aprenda los latines y quede la Un hombre lo mataban pa ganar la salvación. Madrugando de mañanas pa regar alguna col. Por las tardes santa misa, por las noches reflexión. Una ofeta taguallarda en un pueblo conoció seminario, canta misas y sotanas aventó. Justo antes de casarse la colega le plantó por un tipo ingeniero de una empresa de Bilbao. Ya se marcha a Cataluña, pues en casa no hay perdón. Pidiendo curro en las obras, a buscar un buen patrón. Se nos culte en el andamio, muchos años de peón. Tanto tiempo corre el andam, nada cambia de color. sueltas las las ramas aquí un barrio de ocupación le calientan like a los hombres de la vención pillara un lugar de alterne con luces de coloro métete que se le va a subir con su mención de macara se rodea y le dan un palizón le rompieron varios huesos no le queda otra opción En el metro se acomoda, agarrado al garrafón Y en verano va la fruta y en invierno hace cartón A su familia voy a en el bar de la estación En una silla barata de un tal Paco Lobatón Que te vuelvas para casa, que el Chuané ya se murió En el pueblo te esperamos, no te tenemos rencor Ahora solo quedan cuatro, la escuela ya se cerró. Que llevaba el casino se marchó para montón, con su padre malabrando, la tierra acabando, poco a poco recupera la alusión y el huevo. Una tarde que escuchaba la radio en el tractor, recordó cuando su abuelo le habló de la inundación. El Plan Nacional de Aguas les pidió resignación No les quedan más narices que aceptar la expropiación Ya se marcha para Huesca Y su familia internó en una mansión muy pincha Para la gente mayor Él también solicitó una cama con pensión Por lo visto era muy joven para vivir en reclusión Acepta un cuarto pequeño con unos heavy metal Que con esa gente peluda tampoco se está tan mal uh -huh. En un ocupa se ha vuelto uh -huh. en el centro la ciudad sure. el manifiesto se monta el es pieza principal dos maderos lo engancharon pintando con un con protestas ilegales por algo de insumisión al salir del cuartelillo era todo moratón y volvieron a cascar unos nazis del fútbol meses de hospital han cambiado a no los programas de la tele llevan toda su atención el psiquiatra recomienda un centro de educación y se pasa todo el día detrás de algún culebrón lee solo Estefanía y revistas del corazón admira el Estalone y es fijo el telecupón y un día enganchado a la tele en el parte de las dos Estados Unidos de América le dieron la solución. Con la escopeta de caza del portero del lugar se encerró en el Eroski al cargarse al personal. Masacró el café de oferta y la cesta de Navidad. El último de los cartuchos lo guardó en el paladar. La casa de sus abuelos ya la acaban de habitar. Una familia sin unos servidos de Michigan. Por encima los vañistas trapean sin parar y tendidos en las barcas en un día no La família d'aquestes Bueno, tornamos ya tan ta despedirnos, como siempre con el resumen musical, hemos estado sintiendo de fondo La Raíz, Drunken Cowboys, Los Fabulosos Cadillacs, Dada, Ala de Mosca, El Son de la Chama, Eugenio Gracia, Acero, Atupa, pencat La Trova Kung Fu... Unza, que ya sonando ahora, Amparanoia, Cojón Priete, Los Guajalotes, La Monkey Van, Los Dabs Alide Sans, La Viroya e Isoray, que sentíanos ahora. Como siempre, este programa viene refirmado o emparado por la Asociación Vicente Carpintero, Gatos por unos transportins más amplos, Asociación Cultural 7 de Chulio, Club de Escaques, La Pañoleta Ambolicada, Chambreta y Invento, Colectivo Ni Una Grafía Más, Club de Avanguardia, Los Recosiro, Pampurria, Veganos Fartos, Do Cuñarcato, cuñados Sin Migas y Morcillón Oregones. Has tornado a escuchar Tierra de Barrenaus Radio Un domingo más En lo 101.8 da FM En Radio Topo En la voz las que no entienden En que te enterarás Las cosas que de verdad te importan Te recordamos Como siempre Que esto no llegue a la versión De un, programa, de un blog Que tiene el mismo nombre Tierra de Barrenaus aunque que levo más de 10 años Dando mal en Aragonés Eh, puedes contactar, pero que sí A través de blog de Facebook, de Twitter, de Instagram De Youtube, de Flickr, de Evox Y ahora también en Telegram Continuamos y este rete de retes de, de tierra de barrenados, de cosas que te os comunico Todo lo que escribo, todo lo que cuento Y todo lo que fue. Si te has perdido el pro del programa, pero que sí vais a blog, de Evox O de la web de Radiotopo, radiotopo.org Aunque también trobarás toda la resta de programas buenísimos que hacemos en, en esta casa. Y para feir esto posible, también puedes donar Bella Perra en iVoox e un mercado de por dos euros y medio en la Asociación Cultural Nogará en la Plazaso de Zaragoza. Y recuerda que si ya es falta de cuñaos. ¡Ascuita, tierra, tierra de Barrenaus! Bueno entonces decimos ya Dica Lomés mes venien con esta, con una zaguer canción que reprengo de de la falsa que tenía yo a los Fede Ratas, que los tenía super sublidados y los otros óperas tienen en un calabo ¿no? y digo, hostia pues voy a hacer memoria una miqueta, ¿no? Bueno, pues estos fe de ratas, esta colla asturiana de punk rock que feba unos temazos tan buenos Como este tú tranquilo y a lo tuyo. Así nas que dica lo mes venían, barrenadas y Barrenaos, que principiaremos año, principiaremos eh, año, mes y, y de todo. Bueno, que vaya muy to bueno y a escuchar y a leer Tierra de Barrenaos Tú tranquilo y a lo tuyo. Entre los sin dejarse ver valiente en noto un poco esquivo ¿qué te ocurre? ¿qué mala es la falta de